Cuántica Media Radio Cuántica Media Radio Expandiendo Con más fuerza que nunca Cuántica Media Radio Cuántica Media Radio Expandiendo La conquista del espacio el gran reto. Estos son los viajes de la nave Enter Carbon Prize. Misión durante los próximos cinco años y más. Reactivar la industria del cómic en México. Eliminar la piratería. Descubrir nuevos artistas que existan en el espacio comiquero extraterrestre. Debe llegar a donde jamás ha llegado el noveno arte en México el capitán Oscar González Loyo, la primera oficial científica, Susana Romero, el primer oficial médico, Horacio Sandoval, oficiales vestidos de rojo, Mariana Moreno, Rebeca Soriano, Mauricio Cosío, Alejandro Palomares, Carlos Villagrana Romero, y Donatiu Rocha, Cabum Estudio, una Explosión de la imaginación Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a Caboom Estudio, una explosión de la imaginación Y hoy es martes de cómics y, y son ¿qué? las 9, 3 de la noche Con eh, el día de hoy es 2 de marzo, ¿no? ya estamos en marzo Y pues se encuentra aquí Mari Moreno Hola <risa> Norijico Matsumoto que todavía está aquí con nosotros y pues ya se va a quedar aquí para siempre <risa> Norijiko Matsumoto hola buenas noches eh, Lalo Mendoza hola y Horacio Sandoval el pinolillo ¿Qué hubo? ahorita viene Susi ahorita vienen todos los demás lo que pasa es que están ahí haciendo algunas actividades Muy importantes para el estudio O sea, preparando la comida Está yendo al baño, <risas> yendo al baño. Este, Y pues vámonos con una primera pieza musical Para ahorita regresar y platicar de todo Lo que ustedes quieran saber Sobre el mundo de los cómics Vámonos con Back to the Future De Alan Silvestri Y ahorita regresamos, no se vayan Por favor, llamen a sus amigos Para que vengan a escucharnos Este, porque la verdad Pasen la voz de, de Cuántica Media Para que haya más gente Si no nos van a correr de la estación Es, <risa> <risa> es el gorila El gorila nos va a correr de la estación no, Un saludo al gorila A Jabu, a Charlie Que es seguro que ojalá nos estén escuchando por ahí este A ver si vemos al gorila después También para varios proyectos ¿no? Entonces regresamos y no se vayan Ahorita con Back to the Future De Alan Silvestri Radio. Cuántica Media Radio Expandiendo tu dimensión con más fuerza Shilvalam, lo estamos esperando para la celebración ¿Y a mí? ¿Pues que celebramos? ¿Que te nos casas o qué? No, <ríe> celebramos 24 años de aventura Kundalini Ah, la Calma del 2010 ¿Y ahora dónde será? En la explanada municipal de Pauticlan, Iscari Este sábado 13 de marzo de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde Ay, ah, sí, sí, seguramente habrá cómics, cuentacuentos, talleres, conferencias, exposiciones Ben celebra 24 años de fantasía y diversión el honorable ayuntamiento de Pocitlán y Kabum, invita. Quántica media, radio. Quántica media. Radio. Quántica media. Radio. Quántica media. y Cabum estudio, invita. Chasek, chamaco, deja la mente silenciosa que tenemos conceptos que atender. Maestro Shigalam. Pude contemplar un festejo en mi meditación Sí, la Carnafe 2010 está próxima Tenemos que ayudar a Oscar y Broyo con esta misión Ya ves que sin nosotros no es más que un monero balín Benny celebra 24 años de fantasía y diversión En la explanada municipal de Coautitlán y Este sábado 13 de marzo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde Pero menciona que habrá cómics, cuentacuentos, talleres, conferencias y exposiciones. Disculpe, maestro, pero ya se acabó el tiempo. El honorable ayuntamiento de Cotitlán Iscali y Scali, Kabum, invita. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media. Prepárate. El punto de encaje A continuación queda con ustedes la diversión La fantasía de El Cabo. Código sin barras El punto de encaje Cuántica Media Cuántica Media Cuántica Media Cuántica Media Señoras y señores, esto es Código sin barras Estamos empezando, y el día de hoy, pues vamos a estar con un programa especial para todas las mamacitas hermosas. Debes desinfectarla todos los días, disfrutarla todos los días, no solamente día. media Cuántica Media Cuántica Media Quántica Media radio. Media radio. Quantica media radio. Quántica media. Quántica media radio El complón ah, Elevante <tose> muy rara el día de hoy me siento bien pero me siento mal Yo ahora me doy cuenta que sí quiero una persona dominante pero tal vez una persona Que no me diga lo que tú quieras mi amor O sea, ¿qué hacemos hoy? Lo que tú quieras ¿Y qué pues Lo que tú quieras ¿Y qué vamos a ver en el cine? Pues lo que tú quieras El complot, el complot. Cuántica Media Radio Cuántica Media Radio Cuántica Media Radio ¿Qué tal amigos? Ya regresamos a un estudio, una explosión de la imaginación en martes de cómics, ya. fantasía y ciencia ficción. Y aquí acaba de llegar Susy Romero. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos. Y el señor Alejandro Palomitas Country. <risa> Hola amigos, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ya estamos aquí. Y es que, déjenme decirles que ahorita que se encuentra Norijiko Matsumoto Ramos en este programa y en, en ha estado en el estudio pues ya un mes un mes paso este... un como ha aguantado sí es que no no, no no no estamos diciendo esto porque nos moleste que esté aquí sino cómo nos ha aguantado sí, a nosotros a nosotros no me he puesto a pensar es que no este ha estado aquí con nosotros. Desgraciadamente le tocó la primera semana, pues, de trabajo. La segunda medio de trabajo. Pudimos hacer algún No hemos hecho nada, pero en estos días, pues, yo creo que sí vamos a, a llevarlo a pasear. Ya, ya llegó el uh -huh. dinero. Y este, y pues, ahorita le estábamos mostrando a Norijico y a los chavos de Kabun que no han visto todavía algunos videos, este, de lo que era nuestros viajes a la San Diego Comic Con. Eh, desde que comenzamos en el 87 y pues estábamos recordando los que lo vivimos mmm, pues bastante cosas que nos dieron ánimos todavía para luchar, luchar. Eh, algunos los deprimió que se quieren suicidar así <risa> <risa> es <risa> ya no todo día ya ya no nos quiere Magic es porque... que le tocó no hacer después por eso ¿por qué Dios me odia? no te odia lo que pasa es que eres un juguete y eres un favorito. no, y es que estábamos viendo pues los videos lógicamente caseros muy mal tomados por cierto que luego que están... Este... Nos ganaba la emoción y se nos piernas. A... <risa> no, pero... es A mí en lo personal hay, eh, hay varios que nos interesan mucho y no, nos hacen recordar cosas como son las primeras Comic-Con que fuimos, que no, no eran tan grandes como hoy en día, donde vimos pues a grandes maestros que ya murieron algunos. Este, le estábamos mostrando a Nori, a Nori y a Mai, la vez que fuimos a Hanna Barbera, que nos recibió este... ...y Wau Takamoto que también ya falleció... ...ay sí... De... ...pues también porque a mí, también, porque de, a mí me... de esos... ...yo no había visto... ...¿no habías visto tampoco?... ...el, ¿eso el, el, pedacito, en la el pedacito de Bill Hanna sí me tocó... ...ahí pero se, pero ve, primeras, Ahí se ve la tensión que ponía en la tienda... ...de las primeras ¿de? con que esas sí no me tocaron... ...el Ajá. de Bill Hanna sí me tocó... Ajá. ...y este... ...entonces... ...pues ahorita le estábamos pasando México para que viera... ...parte de la historia porque en esos videos... De nuestra historia en cuestión de México Es cuando los mexicanos empezaron a tener trabajo allá en Estados Unidos Los, los tengo grabados Todas nuestras experiencias con los chavos que, que han ido para allá que luego no se acuerdan que estuvieron con nosotros Ahí están grabados sí. precisamente Como que sufrieron de amnesia Ajá Convenientemente Exacto sí. eh, Mostrábamos pues algunas cosas que también se me habían olvidado De tratos con, de business con algunas empresas uh -huh. Este y lógicamente pues los pasamos rápido pero le estamos pasando al México algunas algunos pasajes para que entienda parte de la historia de Kabun también eh, y porque como vamos a hacer muchos proyectos juntos a nivel webcomics y este y pues otros proyectos también él está dibujando entonces pues esperemos que muy pronto pueda desarrollarse como también como dibujante pero hay un, un un montón de proyectos ahí entonces queríamos que recordaran ciertas cosas algunos y otros que no que no los que no lo conocieron pues lo vieran no que uh -huh. porque es padre recordar es vivir todavía nos faltan muchos videos por ver pero antes de que se fuera de que se vaya a Monterrey que, quería pasarle algunos detallitos sí es que se va porque dijo que a lo mejor ya se queda aquí ah pues ahora no, no. <risa> este <risa> no pero este pero, es que sí... que gritó fue Lalo. <risa> pero no no lo que pasa es que sí es importante Eh, visualizar todo eso, no. Eh, también cuando empezaban a ir los cabunes que, porque antes nada más íbamos cuatro. Mi papá eh, cuando estaba Carlos Tron con nosotros y Alfonso Sánchez y después empezamos a invitar a más y pues es, el ver a todos los artistas con los que convivimos, pero no nada más como fan, sino que con muchos de ellos convivimos eh, realmente. íbamos a comer, eh, lo, nos veíamos tras bambalinas porque luego estaban en sus estancias y no nos podían atender pero luego a ellos los hacíamos citas... o luego nos veíamos en restaurantes y todo... entonces platicábamos sobre el medio... y eh, ahorita nos trajo muchos recuerdos... de eh, lo que fue nuestra internacionalización... pero que ya viéndolo en este punto de vista... De, o sea, en, este, en esta etapa de nuestra vida... es muy padre, pero ya no iríamos a pedir chamba allá... para trabajar... sino que ahora iríamos eh, como editorial para llevar nuestros proyectos y lograr que nuestros proyectos se publiquen allá, pero ¿Y, dar chamba? y y sí, o sea, y poder generar otro tipo de intercambio, ya no solo maquilar porque eh, el chiste, como decía Sergio Aragonés en una plática, decía eh, que era mejor tener tus propios personajes y explotarlos tú, aunque te costara mucho trabajo. Y si trabajas para maquila, también puede ser, pero es muy bueno, pero pero el, al final los personajes se quedan con las editoriales, uh -huh. ¿no? O es que yo tengo una pregunta. Tú crees que para un, un, un nuevo valor es este sea como como no que se quede ya publicar para siempre en Estados Unidos, sino que le da cierto peso a su currículum este el publicar en en, en Estados Unidos que haya publicado algo. Sí, sí te da cierto. De hecho. Parte de, de la idea de, de hacer esto es este que los que no han trabajado allá como de, de ustedes es que puedan obtener algunas chambas de, de, de que que, prueban, que prueben eso porque necesitan sentirlo también o es sea necesitan yo... sentir eso pero pero no el eh, lo que yo soy yo soy de la opinión no sé ustedes cómo lo vean pero el sueño americano de irse a trabajar allá para pedir chamba En mi caso y en algunos de los de nosotros, como que ya no está a prioridad. Mm. Pero sí pienso que deben experimentar... No, mm, pero, por ejemplo, no, no quedarte ya para siempre, sino... ¿Como experiencia? O, como, sí, como experiencia, como para currículum. Por ejemplo, tú estás publicando aquí en México, y sin embargo, el decir, yo he trabajado para DC, yo trabajo para Bongo te da un peso muy fuerte en, en, claro, en el currículo. Claro, pero para eso tuve que pasar varios años. Uh -huh. Si en un momento dado lo que ustedes están percibiendo aquí están están trabajando aquí, son las tablas que le están dando para cuando lleguen allá uh -huh. les den en la torre a los de allá. O les van a dar miedo a ustedes y ya no les van a dar la chamba, sí. se las van a quitar sí. a otros. Así, no, lo que pasa es que ahorita si fueran allá a pedir chamba No sí, los darían. no, sí se las darían ya Ahorita sí, ya se las darían ahorita sí. Pero la onda está en que ustedes aguanten La presión que es de otro tipo Pero sabes qué? Yo Entonces pienso, eso es lo que tienen que hacer Yo pienso que La gente no es tan malinchista Que nada más dicen estoy en Estados Unidos Pero aunque ni siquiera saben qué, en dónde trabajas uh -huh. Y dicen Ay, Estados Unidos, pero realmente A lo mejor hay trabajos que no son tan Tan fuertes Pero si tú dices Trabajé en los Simpson, bueno, sí es fuerte, ¿no? o en neutrales fuertes en donde la exigencia es más más este eh, profesional, más digamos. profesional y y aún así también hay sus dudas porque ya ves que ahorita ya han cambiado muchas cosas. Uh -huh. Antes entrabas por tus propios méritos uh -huh. o a veces también te bateaban porque porque este por, por racistas o por X. Uh -huh. Pero ahorita ya entran por amiguismos. Uh -huh. Eso no se veía antes. Entonces, yo, yo creo que lo más loable es que que trasciendas desde tu país y que a lo mejor se da si a lo mejor lo puedes llegar a buscar a lo mejor se da el que tú trabajes como la Vinal de Sao Paulo que te hablaron desde el internet ¿no? porque vieron los trabajos desde aquí te, te, les doy mi opinión mm. les doy mi, mi punto de vista y es un plan que se tiene desde hace mucho el plan es que tenemos que ser nuestra propia editorial ir allá cuando estemos allá en nuestras mesas, te va van a, a llevar la chamba. Sí, van a llegar solitos. O sea, van a llegar, de, tú no vas a ir a pedir trabajo a Warner, o a y es mejor. Marvel, o a DC, van a ver tu trabajo, y, y te van a ofrecer ellos la chamba. Porque también eso es parte del evento, Ajá. si tú te fijaste, Nori, y bueno, los que no habían visto el video, ellos llegan, en donde está el pasillo de los artistas, el pasillo está hecho con, es, con, una, espe este, con una especificación, que es, llegan ahí los empresarios, los editores, para porque están buscando talentos para eso se hace el pasillo porque entonces es una exposición de artistas para ah okay, esto me sirve y es lo que hicimos con Utopía que por cierto ya viene Utopía y este y no es nada más el el ir a chacotear o es el relajo como se manejan aquí ahorita en las ferias de, de, sí. que ya conocemos no uh -huh. si te fijas es otra cosa ellos van a trabajar uh -huh. o sea la gente que está ahí va a trabajar ¿No? incluso tú los ves y están pintando y están haciendo sus guiones ahí mismo aprovechan y, y están nego haciendo negocio sí. ¿no? es que yo me he dado, me he dado cuenta por ejemplo ahorita que comentas eso eh, por ejemplo allá los artistas este sí te atienden son son muy amables tienden a ser amables este pero están trabajando ahí Ajá. y este y ahí este como bueno a nuestro nivel digamos nos ha tocado a veces a nosotros este estar no pues sí okay hay que entregar esto pero tenemos convención oh, te, digo, te digo una cosa no pues a no. nuestro nivel Ajá. y me disculpan Ajá. pero nada más porque aquí no hay industria pero estamos a nivel sí, sí bueno no me refiero a Maggie y a mí por ejemplo de que o sea estamos digamos de cierta manera están en esta... están no, a nivel a a... o sea están a nivel ya o sea todo este forzamiento de de trabajos que se han hecho en todos estos años que lleva uh -huh. ahorita llegamos allá van a ver cómo este no va a haber tanto problema para muchas cosas este con, con ellos además ustedes uh -huh. tienen una ventaja, hablan inglés pero aparte no puedes decir que están empezando Alex y todos los uh -huh. trabajos que se han hecho que uh -huh. no, no, o sea, no, no me años. refiero oh, eh, del nivel no puede... pero me refiero o sea yo estoy hablando de ya sabes no de Jack que y todo eso de que no me puedo poner o este es, o sea sé mi lugar no digo no soy tampoco Tú estás hablando también. de trayectorias, yo, sí, pero pero yo siento que ustedes también tienen cierta trayectoria. Sí. No es que claro, te pongas no. al nivel, pero Ajá. estamos hablando de que tienes pero, la capacidad para des desarrollar y, uh -huh. y este, un, un proyecto. déjenme claro. decirles, no hay cómics aquí en México uh -huh. y ustedes han hecho una trayectoria de otro tipo. Sí, este, sí. Allá en Estados Unidos, eh, si ustedes llevan su trabajo especial, este, pueden pueden encontrar la chamba y sí lo van a sentir y eso no es, es más nosotros también le vamos a entrar, claro. o sea no quise que no estemos estemos rechazando ya trabajar es para Estados Unidos no lo que no debemos este permitir es quitarnos nuestro sueño de hacer industria en México uh -huh. este por ejemplo si a ti eh, Maggie si ahorita te ofrecieran algo allá te podrían convencer fácilmente por la por la situación de que no estás segura de ciertas cosas o sea corres peligro de de caer en el otro lado eh, Pero si estás completamente segura De quién eres y piens, cuál es tu capacidad que O sea, tú no lo ves Es una capacidad increíble Ya muchos quisieran tener esa habilidad Entonces El en, mismo es, sí, sí. Sí. en ese momento cuando llegues allá Te van a dar la chamba sí. Vas a dejar con los ojos cuadrados y, los... y vas a poder hacer las dos cosas ¿Sabes algo que Que me sorprendió En Utopía Cuando invitamos a a stanza y etcétera a Sergio Rabanés todo, que estaban viendo eh, nuestros trabajos incluso Carlos Meigle uh -huh. eh, recuerdo mucho que se acercaron Carlos Megle y, y Stansa Kae y estaban viendo mi carpeta y estaban uh -huh. impresionados de, de de mi trabajo y estaban diciendo no es que qué flojera y bueno que es medio grosero el Carlos, bueno era medio grosero Carlos Megle <risa> y este pero pero decían con otras palabras y estaban impresionados y yo yo me quedaba así como no puedo creer que unos maestros me, me digan eso no pues es que lo... sí y no no por demeritar pero o sea es, es un orgullo es padrísimo no sí pero la, la onda está en que en que ahí es donde donde hablamos sobre la la cuestión de el fuego o sí el fuego pero del respeto claro por ejemplo Si si alguien que sabe de aquí te está diciendo que ya estás a nivel y tú no sí. lo crees, es falta de respeto. Claro. Entonces, este en el momento en que nosotros vayamos a San Diego, ustedes lo van a ver. Puede estar en otro, en ustedes otro lo van a ver. Hotel. No estamos yendo todos los demás van a pedir chamba, nosotros no vamos a pedir chamba. Ajá. Nosotros nos vamos a plantar en nuestra en nuestra pero ya lo, Así lo hicimos con los Simpsons, yo está? no pedí chamba ajá, Sí, de También hecho lo vimos, lo vimos En el, sí. En el video ¿no? Sí, o sea yo no pedí chamba ajá, No pedí chamba yo me Fueron a nuestra mesa, vieron Te dan la tarjeta y empiezas a trabajar Eso es lo que vale la pena ah. Y eso y ahí es donde van a hacerse de su Pero febrero. no solo eso, cuando vean los personajes Va a haber gente que diga, oye como pasó con Carmatrón y con El País del Nani. Uh -huh. ¿Tienes el cómic? ¿Cuánto, este, ¿Tienes los derechos? Ajá. No, pues yo soy el tuyo, autorado, yo tú hacer no? la animación y empieza, y, empieza, y los de... Para eso es una, una ah. convención, es para hacer negocios. Además, la idea del trabajo ahorita como el que ustedes están haciendo uh -huh. es para que estén preparados para llegar. Sí, bueno, es que sí, muchas veces nuestros radioescuchas o los amigos, eh, nuestros fans, no se dan cuenta pero atrás aparte de todo lo que ven ellos en convenciones o en internet no es nada comparado A lo que estamos haciendo exacto que hay muchísimas cosas que no hemos mostrado no y hay cosas que que no se pueden mostrar por confidencialidad Ajá. pero son cosas increíbles o sea a mí a mí me gustaría mostrarlas y kilos y kilos sí y kilos. son y se son van a salir en su son muy buenas pero este pero de alguna manera eh, yo pienso que vamos a tener dos armas muy buenas una vamos a llegar como editorial para nuestros propios proyectos, que los vamos a vender allá, y otra, ustedes van a poder participar en algo que les guste de sí. allá. Fíjate que a mí como experiencia personal, me gustaría mucho trabajar, hacer algo en Estados Unidos, pero algo, pues... No, o sea, más... no yo no pienso, perdón, perdón, yo no pienso que no deban hacerlo nada más como un juego. Ajá. No. O sea, si van a trabajar en Estados Unidos, va a ser algo, este... Que les lata y que quieran hacerlo sí, Así. Sí, sí. Es que sabes es... cómo va a llegar Ajá. Como nos han llegado todos los trabajos Pero va a llegar solo va claro. llegar solo Y va a llegar, ok, sí, cuento Y, y se, como cualquier otro trabajo Sin embargo, en, incluso en los mismos Trabajos que hacemos para empresas Siempre hacemos las cosas autorales claro Porque que pues, si no se, se pierde el pila, no, ¿no? no, y, es ¿no? Que, y es que quiero decirles que el, el hecho de ir a San Diego Ahorita en estos días Es horrible en cuestión de Pedir chamba, porque Tienes que te dan un boletito para el portafolio uh -huh. Tienes que hacer cita Nada más reciben a tantos ¿Para qué hacerle al cuento? que te van a batear porque nada más se dan el avión Es una es un mero compromiso Ajá. de show Que hacen en San Diego Ahorita Para que para caso. que nada más se, uh -huh. se cumpla el requisito de revisión de portafolios uh -huh. No, lo que hay que hacer Los verdaderos buscadores de talento van a tu mesa uh -huh. Van a tu mesa que... y, te, y te buscan ahí Pero aparte que, yo, pues si son buscadores de talento Exacto. Exacto, y aparte Exacto. no sé si se fijaron Desde que empezó, cuando Oscar empieza A mostrar los videos Hubo uh, la convención cuando estaba en el centro convencional Sí, sí, sí este, Si te fijas, la relación era entre artistas uh -huh. Simplemente Sergio Aragonés presentó a Oscar, a Oscar Con Will Eisner y lo presentó con Con este grandes maestros no ajá sí. uh -huh. Está con Jack Kirby, está con Y esa relación es la importante, ¿por qué? Porque entonces ya de ahí se empieza a generar otro tipo de cosas. Uh -huh. No porque tú vayas a como tocar puertas a que te, es muy diferente a que te llame. Simplemente, si ustedes hubieran estado en esa época cuando nos estaban revisando lo de Looney Tunes, todos hubiéramos salido con chamba. Sí. sí. Porque eso también ven la unión, ven la unión de ah. del grupo. Lo que no deben permitir ustedes, pienso yo, y a ninguna persona artista que se dedique a esto, es buscar el sueño americano para ser famosos o para uh -huh. obtener que se van a quedar sin hacer nada ¿Por ¿Por porque no hicieron física? nada y todo eso. No, porque ahí se van a frustrar. Lo que deben pensar es que su carrera va a ir agarrando otros niveles y va de acuerdo al tiempo van a obtener otras cosas. Uh -huh. Ahorita este ustedes ya están listos. Uh -huh. Ya están listos para lograr eh, muchas cosas. Ahora vamos a ir para allá pero ya no tu plan más fuerte uh -huh. que antes. Van como empresarios. Es que está, está padre, por artistas. ejemplo, uh -huh. está padre el hecho de nosotros tener nuestro producto autoral uh -huh. Uh -huh. y que los chavos eh, aquí, por ejemplo, los fans, respondan a ese trabajo. Uh -huh. Y qué padre también tener la oportunidad de oye, pues estoy trabajando, no sé... Pues Para los picapear, lo que tú quieras ¿no? Es que nos este, podemos dar ese lujo De decir, sabes eso? que estoy con mi editorial, mis proyectos Pero también te puedo hacer Como no, lo estamos haciendo Y aparte te, te, es pues, una cosa una cuestión Te van a pagar muchísimo allá Ajá. Y entonces aquí dejas de hacer otras cosas Bueno, de hecho lo están haciendo con Philip Hicieron si los, hicieron proyectos Con Philip para, que, ay, que para echarle la mano y todo pues, eso no. Y eso va a pasar con otras editoriales pues, eso Por ejemplo Sí Sabes que me, también me, me encanta y obviamente se ve el el nivel y el fogueo que lo que estamos viendo en los videos es que de repente llega Oscar y empiezan a ver su carpeta y todo mundo allá en Estados Unidos uh -huh. impresionado uh -huh. pero también es que no es posible este tú dibujas este sí pero también este y que es otro estilo sí también les digo Oye, ¿y este también? Ah, también es mío. Oye, ¿y quién te hace la tinta? No, pues es mía. Sí. Y el color es mío, o sea. Sí. Pero es así como que sí. se quedan apantallados, incluso, ¿quién, ¿quién fue? Este, ¿Quién te dijo Bill que, Morrison. oye, Bill, Marlson, Bill Morrison, mejor este, te dice, oye, pues mejor este, yo te enseño mi carpeta y tú revísamela a mí, no manches. Sí, sí. <risa> No, y, y aparte, todos los dibujantes que van allá, mexicanos, van con la esperanza de conseguir chamba, porque aquí no hay Nosotros tenemos una ventaja. Nos vale gorro que se sí, si vaya, exacto. porque ya ya vivimos aquí en en el en, ahora sí que en el hoyo. Estamos en el estamos desierto, en el desierto y, y, y estamos acostumbrados a él. No, y estamos creando y, nuestro y los camino. demás los demás están escapando de esto. Exacto, esa es la diferencia. Es la es lo donde ahí no no, eso onda, no, debes ¿no? permitir tú. Tú debes este en este, en el momento estás adecuado el el próximo año que vayamos uh -huh. porque este año no vamos a poder. Ir. Y no porque no podamos ir, sino que la bronca de para las visas, pues, las visas que tenemos semanas. que, y tenemos que concretar algunas cosas. Pero para el próximo año vamos a rematar porque ya vamos a tener los webcomics vamos a tener cómics impresos, uh -huh. vamos a llevar cómics impresos en inglés, ¿sí? Unas copias y el español para el público hispano. Entonces, a diferencia, y también tenemos que preparar los stands, este, varias cosas para llevarlas allá, desarmables y todo este y vas a ver así si nosotros con una simple mesita se nos sí. acercaban la gente y nos pedían y así es intercambio y conoces a personas y todo bueno de hecho cuando fue si vieron este último video ya vieron que íbamos ya uniformados y mm -hmm. nuestras tarjetas llevábamos para los que nos escuchan unas tarjetas en en serigrafía tres tintas ah sí sí sí bueno sí. estaban sorprendidos wow a En cirigrafía y a tres tintas. Oye, ¿quiénes son ustedes, no? Uh -huh. Aparte uniformados, no. Llamaron, llamó ese año llamó la atención de todo el mundo, tanto de editores como del público. Decían, bueno, ¿y ustedes quiénes son, uh -huh. no? Porque es muy diferente cuando te ven solo y cuando te ven uh -huh. como estudio. Y decíamos, es que es un estudio de México y nos estaban sorprendidos, no. Y ya cuando vieron todas las carpetas, bueno, pues más. ¿Y sabes qué es impresionante? que no han visto las nuevas tarjetas. Sí. No, Ajá. Sí. no pero aparte no, pero es que nosotros, las sí. nosotros porque nos encanta. Ay, qué padre hacerlo así, Ajá. pero no nunca imaginamos que para sí, ellos es, no, eso pero aparte, es un, un detalle muy importante. aparte, por lo regular van muchos mexicanos y vienen contentísimos. Ya voy a conseguir chamba y quién sabe qué. Les dan su siempre sus tarjetas, pero es darte el avión. Uh -huh. sí. Cuando en realidad te van a dar chamba, ellos son los que te dan la tarjeta y no tú se las pides. Sí, no, viste como claro. ¿no? Y uh -huh. viste y Al, al mismo tiempo te dicen, te voy a mandar el guión en dos semanas, te voy a mandar un mm. guión ya, espera noticias mías en tal, en tanto o, tiempo. O si sí. no, te, te, te presentan a su director este, artístico y ya incluso. Pero ahí... cuando nada más te dan la tarjeta, dicen, sí, como no, nos vamos ¿verdad? a es nada más darte el sí. avión Pero no se nota porque, o sea, ven, cuando dicen, este cuento es un buenazo, dicen, no lo suelto, ¿no? ¿no? Sí, claro. este Dicen, no, oye, toma mi tarjeta o te hablo sí. de volada Pero bueno, okay, sí. déjame ver si te hablo ya sabes, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es diferente. Pienso que todo ocurre en el momento adecuado a la hora adecuada. Este, Ahorita, uh -huh. ahorita creo que estamos bien preparados para muchas cosas. Porque aunque yo yo tengo eh, trayectoria, por ejemplo, el ir a San Diego yo ya no para pedir chamba es una ventaja gigantesca. Porque yo ya no voy a, a eso. Uh -huh. a yo, yo ya voy a otra cosa. A mí me da... Bueno, no risa, pero si no me da se me hace increíble, por ejemplo, pues con la maestría de Oscar, ¿no? Pero que literal, como dice, ya no, ya no llega a pedir trabajo, uh -huh. ni a nadie, sino más bien ya llega así como que a es, usted, es ¿no? lo que hablaba con Don Oscar. Este, está padre dibujar y todo es, es increíble, ¿no? El, el hacerte completo como artista es una maravilla. Pero ¿qué más vas a hacer? O sea, está padrísimo, o sea, ser artista, pero vas a crear compañías o uh -huh. vas a hacer, vas a dar trabajo a muchas personas sí. o qué movimiento vas a hacer para que la industria del cómic crezca porque sí. ser dibujante yeah. es, es padrísimo pero pues dibujantes hay miles no uh -huh. entonces Exacto. qué más vas a hacer no aparte también una de las cosas que ustedes creo que todavía tienen que trabajar en esa parte es en la desesperación de la chamba mientras no mientras no logren aguantar la presión de ciertas cosas aguas ahí porque pueden cometer error allá porque aunque allá es más lento porque pueden hacer historieta más trap más más este lento que aquí uh -huh. pero igual la presión es diferente es otro tipo de presión la responsabilidad con ellos es otra sí porque como es, ellos tienen una es una rigidez cultural para hacer sus cómics tienen que saber cómo están interpretando ellos las cosas y eso es bien difícil uh -huh. aunque sepan inglés este por ejemplo si para ti dicen estoy me está riendo para ellos a lo mejor la sonrisa no es una carcajada sino es una sonrisa nada más mm. entonces esas son uh -huh. las cosas que tienen que estar checando cuando uh -huh. que a mí me corregían en en los guiones cuando me traducían el guión decía está, este, está riendo a carcajadas y entonces tú le hacías así con la expresión de ja ja ja no carcajadas para ellos era este está riéndose pero de una forma normal y cuando le dicen otra palabra y no me acuerdo cómo le decían es que sí es a carcajar uh -huh. entonces ese tipo de cosas Luego son... Sí, hay que cosas, pero, pero... Pienso que ahorita estamos en un buen nivel y creo que tenemos un año para que hagan algunas prácticas de prueba para llevar. Eh, pero lo que pasa es que ya no hay revistas. Aún allá tenemos que ver cuáles son las editoriales que están generando. Si está la de Titanes, si está la de Superman, si está, entonces tienen que ser pruebas para eso pero eso recuerden que es este parte del proceso no nada más como no, malle no me, que... me ve como que no me cree nada pero aparte no te creo. <risa> <risa> Pero aparte hay una cosa El que tú logres conquistar otros países con tus personajes es todavía más tiene más mucho es más valor mérito, ¿no? mérito porque porque pues es que si sí, puedes ir a trabajar tío, como, como chamba van a llegar chambas como trabajo van a llegar a trabajos de, de con que vean el talento del, de los artistas del estudio pero eh, ya el nivel que se tiene ahorita es otro ¿no? Uh -huh. y el hecho de que se interesen por tus personajes es, es otra cosa además ah. ya es fácil conseguir chamba ya uh -huh. es más nada más te pagan 25 dólares y ya... Uh -huh. ...o sea, o, o, o de a gratis... ...porque hay muy, es más editorial... ...independiente... ...independiente que Marvel y DC... ...pero Entonces, no serías un maquilero igual... ...por eso, pero... ...a lo que ¿No? voy es de que... ...hay muchas veces que hay empresas pequeñas... Que ...no, es, es no de hay, de... hay empresas pequeñas que te pueden pagar más... ...por ejemplo, como Rye Stuff y todo... ...se pueden ofrecer los servicios a los independientes... ...y ahí se consigue... Chambas muy buenas. Pero fíjate, a diferencia de muchos de allá que trabajan, este, incluso de artistas que trabajan de aquí para allá, nada más lo toman con un simple trabajo y se ven ve en, en los resultados, ¿no? Uh -huh. Nosotros, aunque para un simple trabajo, como ellos dicen, este, lo, lo disfrutaríamos, como igual disfrutamos los proyectos personales lo necesitaríamos como un trabajo autoral uh -huh. y sería otra cosa uh -huh. como todo lo que hacemos ¿no? uh -huh. Ricardo dice hola buenas noches buenas noches Richard hola, hola dice Samu saludos cómo están por allá abrazos a las valquirias hola, hola, hola Sam. gracias dice quién maneja el dol, do, ¿qué? Dolorian Delorian De De ah Dolorean De <ríe> guacho o tona Eh, guacho. Que, si fuese tono, sí. no, no, no, se preocupen no, próximo mes no, no, yo no. allá je, je, je. Ok Dice no, Saludos No, Dice no, Hola dice Hola, ¿cómo están todos Hola hola, hola hola, hola Si bien ahorita está tachando todos los comentarios Susi pero con una pintura invisible, Con una tinta invisible Estoy tratando de que pinte ¿Cómo están todos? Aquí todavía enferma Un saludo a la ratoncita española Hombre, saluda Majerita Que está, está desesperada Porque quiere trabajar en San Diego Está desesperada sí. porque, A ver, vi ¿sí? um, Uy, el... Ay, no, ya de... no, no, no, no, no, no, no, no, no. <risa> ¡Uh, qué carajo! ¡Hazte gringa qué! ¡Hazte gringa qué, gringake, es? ¿Qué? Gringake, mexicana! ¡Hazte uh, muerta! ¡Qué cabuna! ¿Qué más? Te... ¿Qué? Dice Pablo, hola cabunes, ¿cómo están? ¡Saluditos! ¡Saluditos! Mm. Hola, dice Ridola ¡Hola, hola Ridola! Ay No qué, chinta qué, esto, bueno, dice él. Hola cabunes! estamos hablando y yo escuchándolos mientras dibujamos. Hola. Hola. Ah, Maru. Bien, bien, bien, bien. Dice Maru, hola crayolas. Saludos Maru. Hola Maru. Hola, Maru. Hola. Oh. Dice Garjul, recuerda bombilla que el mismo Gabriel me ha reconocido la calidad en tu ha reconocido la uh -huh. calidad en tu trabajo. Sí, pues les, vas Ay, el, les vas a dar les vas a dar en la torre a muchos. Por eso me voy a Estados Unidos. Ahí se ven. Soy el cabrón, Ay, adiós. Dice Almendra, hola familia Caboom, ¿cómo están? Saludos. saludos. Hola Almendriux Saludos. Desde York. Aquí, aquí, aquí. Ya me empezaré a reír como goofy para que el guacho no me haga fea a mi risa. Ah. A ver, tómale. ¿cómo se llama el Mariamelo? almendra almendra dice chipendet hola y saludos saludos hola saludos. A chipendet a todos los Cabum studios esperando que todos se encuentren bien saludos desde la Alameda California saludos al territorio ah, por ahí hay oh, otros mire. ¿verdad? Sí nos dice marisol qué onda mi familia Cabum? cómo andan el día de hoy Espero que muy bien, aunque ahorita no les puedo escuchar porque estoy estudiando para mi examen de historia. Ah. Les mando un besote y un saludo. Y un enorme felicitación por su carmacés, Al parecer por las fotos, un exitazo. ¡Saludos! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos dice Brandon, saludos, ya llegué, soy Pepe. <risa> ah, hola Saludos Saludos ah. al fin, que onda cabunes, buenas noches, saludos desde Laredo Hoy de qué habla, de que Maggie se va ah. Hola no, no, no. Dulce Amargo nos dice Buenas noches a todos, apenas acabo de entrar Más bien apenas me acabo de enterar De esta radio maravillosa, radio Saludos desde el Torreón Coahuila, de parte de Luis eh. Saludos ah, a eh. eh, Aquí estamos toda la bola de locos de Capum Hablando de cómics Y otras cosas Y nos dice Serge, saludos desde Ciudad Juárez Aquí los escucho con mucha atención Sigan hablando de aquellas primeras visitas A la Comic Con, precisamente con Carmatron Muchos nos enteramos en aquellos tiempos Que existía la Comic Con Ajá, sí, porque ¿Sí? antes no se No se mencionaba la, el único, la única forma de saber de la Comic Con Era que en los cómics De gringos Que vendían solamente o en Sammons O en la tienda O en la, ¿cómo se llama? en la cómo se llama? la American Bookstore sí American Bookstore venían pues yo compraba muchos mis cómics y y venía un letrerito ahí que decía San Diego Comic Con pero era un cuadrito chiquito como de dos centímetros por un centímetro no había tanto anuncio algunos lo sabían pero no no sabían qué era y este hasta que llegamos con Sergio Aragonés en en 1987 y que nos decía en este año se va a celebrar la Comic Con de, de San Diego y le dijimos qué es eso decimos, no pues es un evento donde se reúnen todos los quién te dijo ser ah, Sergio entonces este fuimos a su casa Ajá. y a su estudio entonces nos dijo no pues miren va, yo los invito y son van a ser mis invitados especiales Ajá. entonces fuimos y en de entrada el primero que conocimos fue a, a Will Easter sí. y este Entonces empezamos a cuando entramos ahí pues nunca habíamos visto nada de eso y de repente pues te apantalla pantalla todo el estómago se te sume porque ves juguetes por todos lados ves <risa> este, mucha fantasía gente toda mío. la fantasía que no ves en ningún lado y este aquí sí la ves pero pirata y en los mercados este pero antes pues no existía nada de eso no existía el internet no existía nada de eso entonces este la gente tenía otro tipo de capacidad de asombro Y pues se hacía en un centro de convenciones pequeño que está en el centro de la ciudad de San Diego, y, eh, pero era del tamaño que será, de, de no era muy grande. Y eh, había una zona de editoriales y una zona de eh, de dibujantes ¿no? de, y de venta de revistas. Entonces pues empezamos a ir desde el 87 hasta que después. Fue creciendo, fue creciendo, la, el número de personas Fue entrando más, más Muchos títulos morían, porque el mismo Estados Unidos Ayer que estaba viendo los videos, y ahora Me he dado cuenta que No duran los títulos Como mm -hmm. aquí en México mm -hmm. Por ejemplo, en México, Hermelinda, como el, el, el negocio, sí, ¿no? Hermelinda duró 30 años En puestos de periódicos Capulina, unos 35 y Sorry, Los Invencibles Unos, unos 30 también Este Cuando en, los, en Estados Unidos si no es el hombre araña, Superman o Batman que duran mucho, pero están divididos en muchos títulos, o sea en muchos Batman Detective Comics, este Batman, Batman y Robin, uh -huh. este y luego están reciclando las historias. Están reciclando ¿eh? las historias, pero también hay otra cosa. Los títulos nuevos desaparecen, editoriales uh -huh. desaparecen también eh, eh, y van viendo la historia de la convención de San Diego. Antes estaba, estaba Eclipse Comics, Now Comics, Cómico ya, este, no, está ya no está ninguna ahora están otras entonces no tampoco aunque hay una industria ahí tampoco es la panacea es la panacea y de alguna manera lo que ha, los que han se sobrevivido son los que han hecho personajes que es lo que siempre decimos uh -huh. los que hacen un personaje por ejemplo Jeff Smith que hace eh, po, eh, uh -huh. este cómo se llama Boom. Boom. Boom él, solito, sigue adelante y, y no ha desaparecido sí, del mapa no este, y mucha gente, como Mike Conkel ahorita está sacando su propia editorial entonces pienso que la nueva tendencia es allá también es la, la tendencia independiente y esa tendencia independiente por lo regular los que hacen las revistas allá en Estados Unidos no son dibujantes, son escritores entonces luego quieren contratar a personas, a dibujantes pero la ventaja que tenemos nosotros es que somos todo entonces podemos escribirlas y dibujarlas y esto es lo que también eh, hay que hay que acaparar y también pues entrarle al mundo de las de las historietas comerciales de maquila por ejemplo algo que me, a mí me gustaría continuar es Hanna Barbera Hanna Barbera me gusta mucho sí este o Disney y pero Disney bueno. desapareció del mapa también la la, la sección de editorial de cómics desapareció nada más duró dos años ahí trabajaba Román Aramo la me iba a meter Y, yo creo que... y desapareció espero que otros sello la saque creo que está Boom Studios sacando algo de Disney pero no va a, desa no, no va a aguantar sí. no, no ahora con perdón, ahora con lo de la compra de, de Marvel no creo que vaya a lo mejor hay por ahí hay un sistema nuevo Puede ser. yo creo que en esta Comic Con y en la otra más bien en la otra van bueno, a presentar ya va a haber cosas muy buenas y ahí sí hay que llevar portafolio sí. Para... Ir este año. <coughs> este, sí pero este año no podemos por la cuestión de trabajo y aparte las visas que se tardan mucho en darte las uh -huh. Las visas. Uh -huh. Pero, ya... El, nos vamos a ir mejor preparados para el siguiente Ya año, llegará. Sobre todo Mario ya estará más preparado psicológicamente. <risa> <para él. risa> Mario ya no nos quiere. Pero, ¿sabes qué es lo ya, más? Ya. Vamos a hacer lo yo, primero, ya va a estar en la mesa. Y nos va a estar haciendo... Mierda, <risa> <risa> <risa> yo, yo estoy aquí... Chicle yo, yo si sí estoy aquí trabajando uno como que siguen allá así va sí. yo ya. <risa> <Sí. risa> ya ahora ya Maggie Maggi es de Disney no ya. <risa> no pienso que es una buena experiencia y se va a dar todo y se va a dar todo y aparte con la animación va a haber otro tipo de porque también estábamos pasando un video donde fuimos con Bill, con Hanna Barbera Híjole. Y nos mostraron todos los, sí, los estudios, detenimos. antes de que fuera destruido ese edificio, ahí es sí. donde, antes eran las oficinas de Charles Chaplin, y, y se hizo ahí Hanna Barbera, en Cahuenga, y este, nos mostraron, cuando empezaban a hacer cartoon cartoons, grabamos cosas que nos hicieron borrar porque eran de confidencialidad. Cuando apenas Una. iba a salir de este, Exacto. Los entonces, inicios de cartoon aburrido. Ahí estuvimos sí. con, con Robert Álvarez, con Niwau Takamoto... Híjole el creador de oh, y scooby que ya falleció no, no puedo creer. y luego agarramos en el estacionamiento a Bill Hanna y ahí está grabado pero por la emoción dejé, <risa> de dejé la cámara no dejé la cámara así colgada los tenis, los tenis. <risa> pues es que ay, Hanna no. Hijo, no. No, pues. y luego cuando firma el original y todos wow está bien, sí, Entonces, sí, ¿no? está bien. <risa> que estábamos filmando y, y todos gritamos ay qué padre Y yo creo que hoy yo, está mal que lo firme aquí? ¿Eh? Y dice, no, no, al contrario, firme lo ahí, firme lo ahí. <risa> no, y la chica nos decía, no hay firma, no se detenga. No se detenga, no, no. <risa> Literalmente yo. Sí, Yo que no. soy bien respetuoso Ahí para que No, me... es que imagínate ¿Cuándo lo vas a volver a ver? Al momento que vi a Viljana Se me olvidó la chava Y se le no. dije ¿Sabes qué? Vete al gorro <risa> Esta oportunidad No se va a presentar ¿No? otra vez Y ya se iba Y viste que estaba Su esposa dentro sí, del carro no. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Y luego también Dos años eh, después murió Me impresiona Que entraron a la oficina De Iwau Takamoto Y que ya se iba a comer. Ajá. Pero dijo, y, y se puso a firmar no sé cuánto Aparte tiempo nos dijo, oh, ¿De dónde vienen? ¿De México? Ay, pero nos atendió una hora. ¿eh? Sí, no indígena. fue a comer, toda su, su hora de comida sí. la dedicó a nosotros. Cosa que nadie hace indígena. tan fácilmente. No, estuvo, eh, nos trataron igual que con Matt uh -huh. cuando fuimos a Bongo. Entonces, esas experiencias, pues lógicamente, hemos vivido muchas, las tenemos de mucho recuerdo. Este, es la nostalgia, más chavos todavía este Ahora queremos que la nueva generación de cabunes Pues también lo tengan y, y este Pero repito, ya como que La situación es diferente Y vamos a poder llevar Vamos a ser más poderosos en cuestión de Mostrar trabajos Y eso va a pantallar más allá claro. No, aparte vamos a ir como editorial De hecho no, tirada, no sé si vieron ¿sí? que en la, en la En la entrevista que estaba teniendo con Conny pregunta Pregunté, ¿cuánto tiempo se tarda? Uh -huh. Eso no? estuvo... Dijimos, en México hacemos una, una semana Un cómic por semana Y dice, ah, bueno, como un día y medio pues, Está bien, ¿no? Es más o menos el promedio por No, pero lo que pasa es que dice ¿cómo cu Se impresionó porque sí. como le dijeron, pero, dice, pero entonces, ¿cu ¿cuántas te por día? Y dijeron Pues de una a dos páginas, depende, ¿no? Ah, o sea, como que página y media Pero estaba así como que sí. no, Dijo que semanal <risa> eran ocho, pero que ah, para sí, allá sí. Estados Unidos, una o dos páginas y dice, uh -huh. No, con un, un día y medio sí. Para por Ajá. página Ajá sí fíjate, fíjate una anécdota padrísima cuando Oscar ya estaba haciendo los Looney Tunes si ¿sí era Looney Tunes verdad este <ríe> le dicen oye un favor necesitamos tenemos urgencia de este número necesitamos que lo que lo termines rápido pero pues para los que rápido es si hacían semanal imagínate rápido era lo menos no es que si sí, es que yo dije si se si hace mensual en Estados Unidos ¿Por rápido, rápido, rápido es, por lo menos una semana, una semana. ¿no? entonces lo terminan en una semana <ríe> y que lo envía no hombre, pues ya era dice que estaba en boca de toda la editorial de la rapidez con la que había hecho el cómic, ya lo había entregado y ya terminado y todo no pues ahora de ahí en adelante tienen una urgencia y a quién le hablaban a Oscar ¿no? y después en bongo pues fue Oscar Iguacho cuando entró Iguacho, sí, y a quien pues, llamaban a Oscar y Guacho para, yo creo que también eso influyó mucho también para Para darles colchón a los sí. que no podían. Sí, no, había quienes se tardaban nueve meses en <coughs> hacer un cómic, entonces quien los acaba de la Pues ellos. Yo me acuerdo Watch también en, los en los aquella son. época que que le pidieron un póster de los Simpson a, a Guacho, sí. pero así de, híjole, por favor, échanos la mano, Era porque de no, volada, no. lo tuvo así Guacho. Eso sí los, lo pidieron Ajá. el viernes... El sábado lo estaba terminando y lo entregó para el domingo ellos en primeros, Pero también no era un mes el, el, la, el mm. deadline de ellos era un mes y mm. creemos que era rapidísimo un, un día, ¿no? No, pero, no, porque es que les quedó mal el el, el, dibujante. el dibujante y como este ya conocían los trabajos porque ya habíamos ido a Bongo y sabían de la rapidez, quién nos pueden sacar del del atolladero y entonces se lo encargaba un aguacho y era era un <coughs> póster donde estaba la casita de de Bart Simpson no de del de Halloween algo Ajá. así no uh -huh. eh, estaban en alimentos. el era ese o el o no eran en en el o campo de, de calabaza no, el así. de la casita el de la ah, casita, okay. de la casita? y después en el mismo cómic me mandaron el de la el campo, el de, el campo. en el sembradío sí. no por eso nos dicen el SWAT, los SWAT uh -huh. <ríe> sí pero pero sí, sí pero a lo que voy es de que parte de todo esto la de la rapidez Este es muy importante también tener esa, ese background ahí porque en San Diego Comic Con muchas veces hay artistas geniales que van y no les dan chamba, este nada más por racistas también muchas veces no en sí <coughs> las compañías que nos han dado sino otras y este y es por amiguismos también que puedes entrar a veces uh -huh. también muchas veces te te critican el que no sepas hablar este inglés uh -huh. Uh -huh. cuando en realidad nosotros comprobamos que no importaba eso Por, durante años estuvimos trabajando uh -huh, sí. con los Simpson y, ¿Y con... Y eso que no internet. Y con este Astro Boy y todo Fats? Y eh, lo único que ellos piden es el deadline y las correcciones que estén este... Uh -huh. Y la actitud. Exacto. Sí. La actitud. Hay unos comentarios allá, Guachín sí, bueno. Nos dice, por ejemplo, acá, por allá Sandoval. <risa> se abre el cielo, se ve una lucecita y se dice, oye. Más rápido que la reba el perdón de más rápido que la reba respondiendo respondiéndole el aullido al hombre globo. más rápido que los globos de 80 mega helios que carguen Washington capaz de llevar un control de cuántas estampitas Pegasus es. y es feos ¿Cómo, ¿Cómo estás? Dice? Saludos, Miki. Hola, Mike. Hola. Na, na, na, na. ¿Cuál que se quiere ir a San Diego? Lo que quiere es encontrar a Ray Park. <risa> Me Ah, ah, a mundo del parque. <risa> o del bosque. Y nos dice la región 4. Bueno, mientras instalaba el Windows 7 en mi computadora, Me puse a recetarme todos los de Camatron hasta el número 11, que me regalaron en la expo Anime Nayarit. Sí, desde ese entonces no los había leído, pero guau, wow, está genial, pero no, la verdad me reí muchísimo. <risa> no pensé que usaran tanto mexicanismo, eso la verdad me causó mucha gracia y a la vez alegría. Está muy bueno el cómic y el mensaje está extremadamente bueno para los personajes, lo suficientemente perceptibles como para entenderlo, y para los que no, pues qué lástima. Ajá exacto exactamente nos dice Silver King oigan si ¿sí supieron que apareció una carta de algún fan de Carmatrón en la revista, revista Wizard edición española y de hecho aparece un dibujo del fan que la manda y opinan de Carmatrón por cierto hablan muy bien ¿En, Órale en el Wizard de también? español ¿no? órale, bueno sí a nos pasan el si nos, no. pasa el, el, si nos el, pueden pasar el, el, el tip, los datos el, los, los datos y datos todo eso sí donde lo podemos conseguir etc Luego nos dice por acá... Me, me imagino la emoción de estar por primera vez... En una comisión ya que ya... Eh, yo la tuve... Wondercom, y fan anime... Conte Transformas en Nino... En niño... Sí niño Sí. Y luego nos dice por acá... Marta... ¿alguna ¿Hay alguna manera de tomar cursos a larga distancia con ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo va lo del libro que mencionaron hace algunos programas? Ah bueno... Lo que pasa es que se está planeando... Es que es... Es un libro que está que estamos haciendo, mi papá está haciendo unos este dibujos para ilustrar, pero va a ser un libro no tradicional como se enseña a dibujar normalmente, sino todos los tips que no te dicen en esos libros. Ay, perdón, me dio hipo. Este, este me dio hipo. Ahí se va a a este a manejar. No, ya. Ya. Perdón. Qué más, macho? Nos dice Frutilupis que no funciona esto y no se mueve. Holísimas <risa> a todos. Antes que nada agradecer a Oscar por su día y palabras de aliento hechos el jueves pasado. Las cosas salieron súper bien, mejor de lo que imaginaba. Quiero hacerles la tentativa invitación para que nos puedan honrar con su presencia como ponentes en nuestra semana cultural que se llevará a cabo del 22 al 26 de marzo. De igual manera tenemos la apertura y el apoyo total de la comunidad escolar y padres de familia en la secundaria para este evento. En caso de que sea esto muy apresurado, sea imposible, quisiera que nos brindaran la oportunidad de que nos pueda mandar material para promocionarlo y difundirlo entre nuestros alumnos de la secundaria. Esto ha sido todo un suceso y se ve que vienen cosas maravillosas para todos. Saludos desde León. Saludos, no, Saludos, no, sí, no, para, no, le, no, no podemos ir, ¿no? Déjame checarlo y te, te respondo hoy, hoy mismo en al rato. O mañana, para, ah, más, o mañana. O, para más seguridad. Porque también ya nos, nos invitaron a, a Veracruz en este mes. ¿En este mes? En este mes Bueno, ahorita vemos Pero déjame checo Qué fechas son Con gustísimo checamos. ¿Cómo no, loops <risa> nos dice... que oh, me ay. Me... Nos dice por acá Moff o Bueno, ¿podrías decirles Que están invitadísimos A la ANG En la Ibero El grupo Kabum ¿Quién ah, dice? ¿Quién? Moff, así dice Y el mail dice Pati Ah, okay. pues vamos a ah, checar gracias. Vamos a checar este... Algo ah, nos había comentado Oscar, Oscar Mendiola, ¿no? sí, pero ya es que Oscar creo que es la por la... eso Porque nos estaba buscando, pero no lo No lo localizamos Entonces, pues vamos a... Checar, ha de ser por eso ¿Cuándo es el Ang? A ver si ahorita nos dicen cuándo es Bueno, y nos dice para acá Pepe Hola, buenas noches, saludos desde Puebla Oye, Oscar, ¿el cambio del eje de la Tierra Tiene que ver algo con el plan cósmico? Sí si sí, este es parte de todo el cambio cambio este que se avecina, pero eso lo hablamos. Mueve esotérico. Se está acomodando para que le dé más un... <risa> para <risa> que, que se manera ponga manera. bien para el cometita que. Se viene. está acomodando para el poniendo <risa> en el centro. Nos dice Capuchino, les tengo unas preguntitas acerca de la plumilla y la tinta. ¿Qué plumillas necesito comprar para empezar a practicar el tintado? ¿Cuál es la posición? O si quieres más, contestarle y Bueno, eh, plumillas Ahorita como como comienzo Yo te recomiendo las que venden en Lumen Hay un paquetito donde vienen Una especie de paquetito con Con varias plumillas y unos manguillos Creo que es uno de tubular Un manguillo chico café, tubular y uno negro Entonces yo te recomiendo Que empieces con eso Y ya después cuando practiques un poco más En arte y material eh, Hay unas plumillas, ya, son más caras Este, cuestan como Treinta pesos cada una Este, que son gilot y son de un número que después te digo pero ahorita convendría que fueras a un lumen ahí en la sección de arte venden un paquetito con dos manguillos y cuatro o cinco plumillas trata de empezar a manejarlas esas porque el chiste del dibujante hoy en día es que se tiene que acoplar con todas, todas, todas las plumillas que se puedan, este porque en caso de escasear de escasear este plumillas es bueno que uno se acomode con cualquiera, ¿no? para empezar a practicar Eh, nos dice por acá Frutilupis de Kelo Ajá. Y nos dice De lo que sucedió ese día Y se traba, ¿por qué con ella se traba? No lo no sé Y nos dice, muy bien, desde el viernes tal Como dijo Oscar, las cosas empezaron a fluir Bastante bien, mi director fue quien Puso en su lugar al profesor que me había despreciado en comunicarte De hecho comentó que mi blog era el sitio oficial De mi secundaria, y que todo el evento Todo lo que hagamos, lo subiríamos al blog ¿Qué te dije? Estos días he recibido mucha ayuda de otras personas y nada menos de hoy. Comenzó a fluir la información y la gente que se está acercando para patrocinar el evento. Órale. Órale. I can't believe it. <risa> Perfecto. Y luego dice gracias ¿no a Dios. <risa> y luego nos dice Garjul, Néxico, hablas mucho, que diga comes mucho. <risa> Pues, no hablo mucho porque estoy comiendo Luego claro, nos dice Capuchino, ¿Cuál es la posición que debo de poner la plumilla para no raspar las hojas? Siempre la, la plumilla debe estar en un... Nunca se debe mover ni para un lado ni para otro O sea, izquierda, derecha o levantarla Sino siempre debe estar en una sola posición en La que se mueve es tu mano Y que, que hace que tu mano mueva la plumilla Este, pero en sí, nunca, nunca, siempre debe estar la punta hacia abajo y no raspar demasiado, sino dejarla un poco suavecita para que no apenas esté tocando el papel, para que puedas tener un mejor pulso. Y Dono nos dice, eh, ¿qué ejercicios debo de hacer con mi mano para que no me siga doliendo la mano, el brazo y el cuello? Ah, eso es por tensión. Pues es, por tensión. es que a lo mejor estás presionando demasiado el lápiz... Cuando, haces, cuando dibujas, se recomienda la caligrafía que si te metes a mi blog es http2.diagonal diagonal, diagonal emelkin, con K, punto .com. ahí del lado derecho hay un tintero que se llama el tintero mágico ahí puedes este, meterte y hay unos ejercicios que dejamos para, para este pulso y para, para mejorar tu pulso Y luego nos dice, Toto, creo que no estaré por mucho tiempo, cabunes. Digamos que me pasaron algunas cosillas con gente de Llenar y ando bastante sacudido. ¿Y ahora qué te pasó? ¿Qué pasó? Yo me quedo. ¿Qué pasó este Toto? ¿Dijo Toto? ¿Qué onda? Y luego nos dice por acá, Judith. Hola, buenas noches. ...aquí escuchando sus anécdotas... ...me gustaría saber cómo le hago para leer sus cómics... ...a la persona que está leyendo los mensajes... Se oye bien despacio... ...saludo... <risa> ...o en dónde los encuentro más bien los cómics... ...bueno... ...ahorita tenemos una... ...son tiras cómicas... ...porque lógicamente cada quien tiene sus historias... ...y tiene cómics más este... ...más elaborados... ...ahorita están... ...están este... ...cómo se llama... Saliendo unas tiras cómicas que estamos haciendo... ...todos los del estudio y el sitio es http dos puntos diagonal diagonal cabum punto com, punto mx cabum se escribe k de kilo a guión medio b de bueno w m de mamá.com.mx punto, com, punto mx, diagonal crónicas con k las dos las dos con k o sea se los repito http dos puntos diagonal diagonal tabum, punto, com, punto mx diagonal crónicas Acuérdense que Cabo se escribe cada kilo a guión medio b de bueno w m de mamá punto com punto mx. Dice contesta en el teléfono. Ah, <risa> <risa> ah entonces ¿sí, que está hablando, ¿o qué? Oye, dice Silver King, ¿cómo que se va a dónde, la ratita? Es en serio. Pues ya nos quiere abandonar, está sí. deprimida. Sí. Nos, de hecho. Ya le estamos pidiendo gordos, yo creo que sí, sí ahorita ya. va a ser susceptible para que Luis Gantús y, sí. y compañía la llamen Edecas, estoy disponible en estos momentos <risa> Vengan Ay, a mí ¿Sabes qué es lo que le extraña? Es? Que antes decían, no es cierto, ¿cómo crees? Cálmate ¿Y ahorita no lo Sí, <risa> sí, <risa> sí, ya, le ah, sale del ah, ah, alma ah, ah, ah. Gaby Maya, estoy disponible ¡No, <risa> Ay, bueno. pues, dice Capuchino Hola, buenas noches Cabumers Como siempre escuchándolos Muchas gracias, gracias Capuchino eh, Dice Tavo ¿Qué onda es ¿Acaso va a haber un terremoto cada mes? Pues parece que la flauta de fuego ¿Cómo se llama? La, sí. El cinturón de fuego Que está haciendo de las suyas y pues espero que no pase a mayores y hay que estar preparados en todos lados, aquí en México también, porque podemos tener un sustito por ahí. Juan Ábrego, saludos cabunes, espero verlos pronto y si no, les vuelvo a mandar a Norijico. <risa> Mira, con Pepe, cuando te dice algo de sí. oye, oye Oscar, oye Oscar, voy a ir para allá, voy a ir para allá. Puro cuento, Pepe. Es, yo creo que, yo cuento, creo que voy a ir, el mes que entra, el mes que entra voy. Y les llevo juguetes toda mi colección. <risa> uno para cada uno. <risa> y ahorita saltó, eh. <risa> ah. de Angers. Pues no te creas, editoriales como Valiant tenían buenos personajes creados por John Bine y desapareció. Pues sí, es lo que les digo. Lo que pasa es que este eh, solo las autorales tienen, por ejemplo, John Bine, pues es que desapareció, pero eso no es una. No es una... ¿Cómo se dice? Precisamente se salió porque Valiant creció otra vez al mismo sistema de las demás editoriales. Siendo que era otra, iba a ser otra cosa. Y le empezaron ¿sabes? a tratar de dirigir sus propios proyectos de cómo escribirlos. Exacto. Y John Barnes dijo, pues precisamente por esto me salí y supuestamente creé esta editorial con ustedes. Si volvemos a lo mismo, me salgo. Pues sí, no tiene tanto del medio que está escribiendo libros ahorita. Sí. No me digas. No, aparte John Barnes es considerado... Lo llaman siempre para... Pues para rescatar a los los cómics que ya están bajando ventas, ¿no? Como la Mujer Maravilla, los hombres X. Pero fíjate, fíjate cómo es aunque aunque supuestamente es un un brillo ilusorio el que se ve allá porque de todo modo terminas siendo maquilero porque no respetan entonces tus derechos de autor. No. Yo pensé que a estas alturas ya estarían respetando eso. ¿eh? Y lo tengo grabado por una plática con Sergio Dragones que eso dice. O sea, lo tengo grabado sí. de los videos que tengo ahí, dice Sergio. Aquí la onda es que los de los personajes se vuelven parte de la editorial. Sí. Y a la larga yo prefiero no no hacer eso y aunque me cueste más trabajo, prefiero hacerlo yo. Bueno, pero también hay una entrevista que le hicieron a este muchacho con el que estábamos sentados que estaba a un ladito. Ay, ¿cómo se llama? Nada más que es muy lento. Ah, Travis Charles. O sea, que es buenísimo, sí. buenísimo, y también en su en su en su entrevista también dice eso, ¿no? Y que de hecho han como que los artistas han tratado de pelear esa parte pero no o sea los las editoriales son dueños de de este de las obras eso está muy mal claro. sencillo como esto los mismos dibujantes que supuestamente estaban haciendo este movimiento que se fue cuando se fundó Image que estaban Jim eh, eh, Valentino Eric Larsen Topper Farland eh, si no recuerdo Max Silvestri Rod Liffield, cayeron en lo mismo también O sea, cuando te entra el dinero y el poder eh, Te empieza... Jim Lee se me perdió este Él fue uno de los primeros junto con Tocma Farland Que empezaron, que fueron los más exitosos Entonces ellos... McFarland se dedicó a sus juguetes Contrató gente para que hiciera su, su uh -huh. proyecto Jim Lee Literalmente vendió su Su proyecto Formó Winston, si no recuerdo, se lo vendió a DC uh -huh. eh, Después Se hizo empresario Se dedicó a la buena vida Después regresó a Marvel cuando se fue despotricando Con ellos, le pues llegaron al precio Y después de Marvel Se pasó como dos años gastándose su dinero Y después se, se Dicen que se, otra llegó un arreglo con DC Y esto estuvo trabajando dos años Sin que nadie supiera de ese arreglo para él hacer todo el colchón de lo de Batman que sacó La final sí. de Entonces, al final de cuentas regresaron a lo mismo el dinero y no tanto por lo que ese sueño que tanto estaba el único que el... sí conservó eso es Eric Larson Eric es Nikita que ya sabes lo que te espera Eric que no, no, no, pero pero, pero, lo, pero lo que digo, por ejemplo por ejemplo, este ahorita estamos viendo un libro de sketch de, de este Paco, que a mí se me hace muy bueno muy bueno su dibujo Nada más que es una copia de el de Humberto Pero aquí la desventaja Es que es excelente el, el trazo Pero trazo A la hora que ya lo hacen en cómic Él no hace en fondos No saben hacer perspectivas Las hacen de otra forma Y este... De todo lo hago el, colorista. Sí, el colorista que es un genio se me, A mí por ejemplo Leonardo Lea Se me hace uno de los mejores coloristas de, es muy bueno. de México muy, muy, muy. Pero casi todo es el color Lo, lo hace apantallador el color Y uh -huh. este y y eso es lo que precisamente muchos artistas no tienen, no son completos y y me he dado cuenta que sí es muy espectacular y muy padre, pero a la larga lo importante es el feeling que le pongas a tu personaje. puede sí. ser un personaje que a lo mejor no tiene tanto el diseño, pero tiene feeling y llama la atención a la gente uh -huh. y, y y hace que se quede la persona leyendo el cómic a mi paco me gusta mucho cómo dibuja en lo personal a mí sí a muchos no les gusta, pero a mí sí me gusta este pero lo ves y nada más sirve para eso para hacer libros de sketch no para hacer libros de, de cómic realmente porque no hacen tantos Exacto. y él mismo él mismo decía no es que me tardo mucho y me da flojera entonces o hacer por eso las miniseries ahorita están de moda entre los artistas no, nuevos ¿no? pero por ejemplo el dibujo de paco este me gusta me gusta mucho porque tiene la la calidad para la caricatura es increíble uh -huh. este siempre es muy has... bueno siempre, siempre, siempre ha tenido, tenido ese bueno. ese talento y ahorita estábamos viendo precisamente los videos donde él aparece con nosotros en todas las entrevistas y se va viendo su cambio como sí. se va viendo a su a su cambio uh -huh. ya más adulto porque empezó con, a los 15 años con nosotros y este y se nota ya como que quiere ser importante se pierde se pierde uh -huh. qué más no, no, no tampoco me grites o sea. ¿Sí? <risa> <risa> no. Oye, Ritz, ¿no te agradecido otra vez que me recomiendas por recomendarme? ¡Oh, ¡que qué ¡No, caramba! Dale una cachetada a su por favor! no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Más? Y luego nos dice Reed, Ya sabes, ya salió el peine. Jim Lee nunca se puede de DC... ...porque todavía tiene los derechos de Warstone. Por eso no pudo reunirse con el resto de los fundadores de Image... ...para hacer el cómic Image United. En otras palabras, es el jefe de Warstone... ...pero responde al me mero, mero, mero... ...mero, mero de DC. Por wow. eso se vendió. Ajá, exacto. Porque él se había logrado independizarse. Ajá. Y luego nos dice por acá... Dulce Amargo Qué padre A mí me encanta dibujar Y me gustaría aprender Cómo manejar el lápiz O la plumilla También me gustaría Saber el nombre De todos los cabumers Ya que como mencioné Apenas los estoy escuchando Bueno aquí Hola soy Ficha Roja Y Hola yo soy La Ficha, Ficha, Ficha Azul Y llegamos con Mariana Yo soy Mariana Y yo soy de buen humor Lo odio a <risa> la Comic Con <risa> Pues sí! No, ¿a quién, a, a no, aquí no a mi izquierda... Aquí a mi izquierda está... ¡Susy Romero! ¡Hola amigos! Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenas noches! Así como con Ay, su fondo... ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! Un comentario político... Ella lo que hace en el estudio es... Directora de guiones y asistente editorial... Ella corrige todo lo que tiene que ver con guiones, enseña a los nuevos talentos, lo que son a escribir, cómo escribir. Les hago tratados psicológicos a los cabunes. A los cabunes. Luego está Mariana Moreno. No les digo porque yo si quieren... Sí, no, sí, no, dije cómo. Mariana Moreno, pues, Pues es una niña que llegó aquí a los 15 años y pues tiene un talentazo que le tenemos envidia a todos porque dibuja mejor que nosotros y es, ya no digas eso y es, es, no es cierto. ay sí y este es muy es a ¿No? no podrías repetir una y otra vez por favor luego está Norihiko Matsumoto él pues en realidad en realidad Norihiko Está aquí porque... ¿Es un espía? Es un espía de los CDK de Jorge Cabazos. Vamos <risa> a, la... a probar si es verdad Podrisa. la teoría. De todo. ¿Por qué comemos pollos sí. nada más, o tortas? Sí, es que vino a ver si... Porque está viendo para ver si cuando vayamos a, a, allá a Monterrey Ajá. nos va a tener preparada uh -huh. una emboscada con todos, <risa> con todos los dibujantes regios. En, en todas las noches, ya cuando todos estamos dormidos, se levanta y empieza a poner cámaras por todos. <risa> grabadora. No, Norijico no. está aquí con nosotros. Eh, pues vino a aprender sobre la distribución que desgraciadamente nuestro amigo Edgar Estrella no ha hecho acto de, de presencia estamos esperando que ahorita en cualquier momento pueda echarnos una llamadita y este, pero también ha estado aquí porque está involucrándose en cuestiones de, de nuestros sitios web porque estamos diseñando sitios web para otras empresas y se vienen unos proyectos muy buenos en los que Norijico va a estar también involucrado junto con los otros amigos del de, de equipo de de diseño web y este pues vamos a hacer varias cosas entonces no aquí está ahora sí que aprendiendo varias cosillas y está Alejandro Palomares que salude para que ah, saluda que... hola <risa> <risa> <risa> <risa> para que identifiquen su voz para que quién es? luego está... <risa> con mangua <risa> luego está Alejandro Palomares nuestro Forrest Gump de Petatiux Y él también es dibujante excelente, eh, lleva ya pues desde el dos mil no, desde mil noventa y cuatro lleva con nosotros, ¿no? Ajá. 1994, noventa cuatro, noventa y cinco, para ser exacto, mil novecientos Porque llegaste y no nos pelabas en el 94. ¿no? ¿Cómo no? Estabas dibujando y nada más así te quedabas. Callado, llegué pero... en el 94, pero me di cuenta hasta el 95 que llegué. Entonces, pues, también es excelente dibujante. Igual aquí con Mariana hacen muchas cosas este de trabajo de Kabum, de publicidad y de muchas cosas. También cómics para empresas y personajes, diseño de personajes. Y pues este son, la, se puede decir, que las cartas jóvenes y fuertes de Kabum. Luego está. Lalito Mendoza, que es nuestro urbanito Liledi, él se encarga aquí del en el radio de llevar los controles, pero su labor es muy importante porque tiene contacto directo con todos los fans que quieren comprar nuestras revistas y con los promotores K y es, se puede decir que es nuestro puente de Cabú... directamente con las distribuidoras o con los promotores y lectores, entonces aquí también este hace lleva las revistas luego a, a varias personas y pues aquí está, luego ahorita se acaba de sumar tonatiu Rocha Hello. que es nuestro director de diseño y él se encarga de colorear Carmatrón, de colorear muchos de los cómics que están, de diseñar logotipos, de diseñar muchas cosas, este de hecho urge que haya ayudantes para Tonatiu porque Tonatiu lo está haciendo todo, este casi él ¿Directo de color? directamente entonces pues estamos preparando también a Garjul y a muchas otras personas y perdón, ah este y pues Está Guacho Sandoval Que es, sí. no es un dibujante nada, Es guacho Es guacho <risa> Es dibujante Es dibujante de Cabo Ya desde De muchos años ¿Va? de ¿Vale vamos Junior. con una pieza musical ¿no? <risa> <risa> vamos con Esta pieza musical De De Giorgio Moror Modore ¿Modore? Mororde. Mororde. Y de Klaus Dolminger Con torres de marfil De Historia Sin Fin Y ahorita regresamos No se vayan Estamos en Cuántica Media Vica <risa> <Está. risa> Media Radio Expandiendo Dimensión.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 Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. ¿Qué tal amigos radioescuchas de Cuántica Media? Bienvenidos a Los Oídos de Kriptón. Elías, ¿me acompaña? ¿Qué tal Elías? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás Gersaín? Lunes de 7 de la noche a 9 de la noche. Cuántica. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica Media Radio. Cuántica media radio Quántica media radio con más fuerza cuántica media radio cuántica media cuántica media, media, media radio cuántica media radio cuántica media Bienvenidos a Cabo un Estudio, una explosión de la imaginación Y está con nosotros Susy Romero Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy acá Soriano Hola chicos, buenas noches. Ahorita viene Donatiu Alejandro y Lalo se un concierto de... Soledadio Y Mariana, si tú su su casa, está Marita de la tos Y en los controles está Mauricio Cocío Hola Y en el chat ahora le tocó a El Guacho. Hola Quántica Media Radio Media Cuántica Media Radio Cuántica Media Radio Cuántica Media Radio Cuántica Media Radio Carlos Segundo Javier Rivero Cabón Estudio Amalia Pobanilla Astrozombie Luis Arenas Últico Media Expandiendo ¿Qué tal amigos? Yo regresamos a un Estudio Una explosión de la imaginación Y acabamos de escuchar La torre de marfil con Klaus Dollinger De La historia sin fin Ah, y tu yo, yo padre no Ese, Esa película está bien padre Sí En esta película precisamente Hacen la combinación Diles que se callen por favor estos cuates Porque no nos dejan aquí hablar ya estamos al aire? Ya estamos ya. al aire ya. Ay, Diles que se callen porque están gritando y no nos dejan aquí hablar por como tenemos un estudio pero de alto nivel y todo con, con cosas este este para guardar y para que no llegue el sonido tan fuerte no este esta película precisamente hablan sobre la cuestión de la fantasía que no debes, no debes dejar de soñar y para nosotros que nos dedicamos a los cómics profesionalmente desde hace mucho tiempo yo llevo pues 34 años dedicados a esto de los cómics este nunca hemos dejado de soñar y eso es lo que nos ha permitido sobrevivir en este medio y luchar por él, porque ya nadie quiere luchar por él ya Exacto. todo el mundo lo, lo castiga al pobre sí, este, lo que pasa es que precisamente en el medio de los cómics México pues fue glorioso en su época pasada, de hecho mi papá pues es como ustedes saben es creador de la Hermelinda Linda Capulina Y de nuestro estudio han salido, pues, mucha gente del medio, que ahorita están trabajando muchos en Estados Unidos, este, pero por haceres del destino, pues, logramos, eh, pues, nos separamos de alguna manera, tuvimos diferencias, y, eh, porque algunos nada más quieren el sueño americano, y no quieren luchar por hacer cómic en, en nuestro país. Cosa que es bastante difícil hacerla aquí, pero... Si no lo haces aquí y no intentas hacerlo, pues también estás eh, de cierta manera faltando a una meta personal. Bueno, en el caso de nosotros que queremos hacer eso. Ay, si alguien quiere trabajar para Estados Unidos o trabajar para otro tipo de, para agencias de publicidad o para eh, para otras cosas, de alguna manera que nos dejen el camino a los que sí queremos hacer cómic claro. y que no anden diciendo que que el cómic ya no sirve, que el cómic ya no existe. Y en no el momento comicistas. en que nos muramos todos los comiqueros realmente, en ese momento sí se acaba el cómic. Claro. Sí. Pero mientras exista una sola persona que hable de los cómics y que defienda lo que lo que es el cómic en sí... Y exista un lector. Exista un lector, el cómic va, va a seguir existiendo. Ahora, tenemos que hacer que esto se vuelva a reactivar para que sea una industria, pero si tenemos a gente que de alguna manera, como ya no quiere trabajar a la antigüita de hacer producción periódica y mensual o semanal, o no tiene la capacidad para Exacto. hacerlo también nada más que son excelentes dibujantes pero no hacen no hacen cómics continuos y quieren hacer novela gráfica entonces echan a perder todo el medio porque una novela gráfica no la va a leer en la masa, una novela gráfica la va a leer nada más el público especializado en cómics sí. y el chiste de hacer cómics es que hagamos cómic periódico para que las amas de casa los niños los señores que no son que no van a una convención de cómics o no van a a una tienda de cómics se interesen en leerlos. Ahora con el cómic ya tenemos también otra posibilidad para poder hacer llegar toda esta información a la gente, ¿no? Pero fíjate, eh, hubo un grupo, y hay un grupo que supuestamente estuvo abogando, porque incluso se dicen, ¿no?, que debe morir el cómic, y que, que ahora el futuro era la novela gráfica. Ahora, como no les resultó, ya no es la novela gráfica, ahora son los webcomics. Pero lo curioso es que la novela gráfica nace porque era para abarcar las librerías, uh -huh. no era para matar al cómic, uh -huh. o sea es una extensión y aparte era para para sacar una especie son como cómics más este de lujo, uh -huh. nada más que como siempre aquí en México hacemos los cines ¿no? Uh -huh. En lugar de hacer novelas gráficas, este grupo hacía novelas de bueno eh, compendios de libros de bolsillo nada más que más eh, caros, más caros y con mejor papel, y decían que era novela gráfica y la vendían más caro que una novela gráfica. Y eso es tomarle el pelo a la gente, ¿no? Se me hace una falta de respeto. ¿Y qué pasó? Se desapareció. No, Desaparecieron porque no se vendieron y porque fue errada todo esto que estuvieron diciendo incluso a, a, a, al público, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces yo creo que, este, por lo menos, bueno, el tiempo siempre es el que dice las cosas. Uh -huh. Todo cae por su propio Exacto. peso. Por, a, a, a, yo hablo a beneficio de nuestro medio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, yo creo que aquí el, el problema de que si se han estado enfocando a una forma u a otra es, pues es precisamente, si quieren hacer o nomás novela gráfica o nada más webcomic en vez de hacer este, todas las formas uh -huh. juntas, ¿no? <risa> que, por ejemplo, en, en Estados Unidos y en Europa existen estas formas, ¿no? Sí, Exacto. Bueno, bueno, Cuando publicaron en el periódico Las Tiras, claro, está... De hecho, el, así nace el, el medio. Sí, el cómic, el periódico, este, eh, la novela gráfica y está el web cómic. O sea, existen todas estas formas, no nada más. una. En México ah. la novela gráfica no va a trascender si no hacemos lectores, este, Primero, niños. Claro. Y los niños, los que están haciendo novela gráfica, supuestamente, aquí en México, hacen puros temáticas para adultos. Sí. Entonces, están dejando de hacer... Eh, de alguna manera... Porque ya no sueñan. Exacto. Le están haciendo... Dejando a una generación que no van a ser lectores en el futuro. Se van a ir a otros medios. Y esa, esa es una. Eh, yo pienso... Perdón, este sí, sí. Que... Inclusive si sacaran novelas gráficas con temas para niños, aún así esa forma de industria no progresaría. Claro no. Porque no habría tantas ventas como con un... De periódico, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el cómic periódico... Lo que sucede con esto es que posiciona las historias y crea una necesidad y un y un link emocional entre el autor y el producto y la y el y el consumidor en este caso para nosotros no son consumidores son son lectores y son toda la familia no porque son parte se cierra ese círculo sí. no o sea hay hay artistas que no les importa el público ni bueno ni siquiera el público mexicano Y de repente este se nos hace una tontería porque realmente el público te hace. Uh -huh. El público es el que consume tus tus este, cómics. Entonces no puedes hacerlo a un lado. en primera, por es una falta de respeto y enseguida, si tú amas esto, amas todo, ¿no? Todo lo que va sí. con él. Además, además se me hace extraño porque eso es, es algo que a mí me, me da tristeza. Uh -huh. Porque estábamos viendo ahorita los videos Estábamos platicando que veíamos los videos De cuando empezábamos a ir a las primeras convenciones de San Diego en el 87 Cuando empezaba la, sí, la Comic Con Así a nivel de ya más masivo Y empezamos a llevarnos a los mexicanos allá a trabajar La idea era trabajar allá Pero también al mismo tiempo luchar por reactivar la industria en México Pero desgraciadamente vieron lo fácil Y empezaron a trabajar en, en Estados Unidos Y se olvidaron de México este de hecho eso causó un veto en nosotros te acuerdas porque porque estaban diciendo que te estabas llevando a los artistas a trabajar a otro lado cuando uh -huh. lo que se sí estaba buscando era otra cosa no y aparte Sergio Aragones que fue nuestro padrino en Estados Unidos él este nos nos ayudó muchos y lo y lo chistoso fíjate muchos chavos de esa época este hablaban pestes de Sergio Aragones uh -huh. o sea eh el mismo Humberto Ramos O Paco no querían a Sergio porque Sergio los corregía uh -huh. o, o simplemente una vez Sergio pues como es muy despistado también no vio el trabajo de Humberto y Humberto dijo concier no me, no se digna en felicitarme yo no voy a felicitarlo a él <risa> sí o sea siendo sí, o, o sea de alguna manera lo la bronca de todo este este rollo es puro ego uh -huh. Y, y de alguna manera Sergio Aragonesa a todos nos metió a Estados Unidos a trabajar empezando por nosotros que, que empezamos a llevarnos al mismo Humberto y al mismo Paco y a todos este, ¿Pues el video estaba Bachan ahí o era Bachan ¿no? es, sí estaban todos de, de alguna manera le debemos a Sergio y nadie pela nadie ¿Sí? dice eso y ahora sí son amiguísimos de Sergio porque los invitan a la fil y como tratan de luchar contra nosotros este nos tratan de dar ahora oh, sí según según están luchando por el medio ¿no? uh -huh. Cuando lo que siempre han hecho ni siquiera han trabajado aquí. Sí, o sea, eh, opinan sobre el cómic mexicano cuando en realidad pues qué tienen que traba qué tienen que opinar si no trabajan, no viven de él, no sufren la, la, las desgracias de no tener trabajos en México, o se están trabajando en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pueden decir de vivir del cómic en México y dar conferencias? O sea, simplemente Mala información la la, la tirada es tenemos que decirle a los nuevos estudiantes y a las nuevas generaciones de que cómo es que no existe una industria y tenemos que generarla y cómo la vamos a no, poder ¿y generar ¿por qué no existe y por qué no existe porque se la se la echaron los juniors de las editoriales grandes que no, con las cuales trabajamos todos que ninguno de ellos trabajó con ellos el único que trabajó fue bachan pero trabajó con con una parte diferente sí. pero este pero todos se fueron a, a otras cosas porque precisamente no pueden dedicarse a esto a sufrir las consecuencias es lo que estoy haciendo ahorita con las tiras cómicas para la, los web Este estamos haciendo notar a la gente de que si sufres por algo, entonces buscas una solución de irte y escapar de eso. Cuando en realidad aquí en México existe el potencial de los lectores. Eso es lo, eso y muchos creen que no es cierto. Por ejemplo, si Luis Gantús dice, no es que ya el cómic en México no puede ser vendido, ya según es la ah, la sí. autoridad Él quién es para decir no, no es un es, lector es un lector venido de, de menos a más y, y discúlpenme que lo diga pero está molando nuestra industria él es el que ha molado más a nivel industria y lo malo es que como tiene la dia lo apoyan este es diferentes eventos en donde como no conocen no es, este, por ejemplo qué es lo que está pasando en, en Guadalajara exactamente en la fil en la fil por ejemplo ¿Y es, eso es a molar entonces siempre debe haber una voz también que defienda la parte del pasado, y ahí no quieren que entremos, claro. o sea simplemente porque este, porque si le decimos a la gente a, a la gente tiene que saber también cómo es la memoria histórica de las cosas si en un momento dado no lo no comprenden cómo era, creen que ahorita lo que es, es que es la nueva onda de, de, la, de la industria del cómic cuando uh -huh. no es cierto, son las mismas fórmulas nada más que con nueva tecnología quieren descubrir el hilo negro, o sea ¿no? es lo mismo los niños de ahora a pesar de que hayan cambiado y hayan visto todo lo nuevo es la misma esencia el chiste es que nosotros debemos darle producto si no les damos producto pues que van a leer claro. y si los chavos que pueden darse el producto a la gente nueva si son adultos de que quieren decir puras groserías en sus cómics o quieren hablar de puro sexo o quieren hablar pura, no van a hacer cosas como para cosas de niños chiquitos uh -huh. no lo van a querer hacer entonces niños niños chiquitos se van a privar de leer cosas para ellos y no se van a volver lectores potenciales en el futuro ¿qué es lo que pasa en Japón? en Japón hacen historias para niños para niñas, para doctores, para arquitectos para, para todo Netflix. y el cómic impreso sigue de rey uh -huh. y aparte leen web Comics. Len no, cómics si leen ¿eh? cómics impresos tienen sí. animación ¿y qué, qué está pasando con los japoneses con sus cómics impresos? están invadiendo al mundo uh -huh. o sea, el manga nos está invadiendo a todo mundo porque ellos sí creen en lo tradicional claro. Claro. nosotros somos los que no creemos en eso ya están invadiendo. entonces este, de alguna manera urge que la nueva generación de productores de cómics agarre la onda y diga ¿sabes qué? sí, ok, voy a hacer cosas de mi autoría de cómics para adultos pero también voy a hacer cosas para niños pero también ¿cómo se les puede pedir a un cuate que piensa pura intelectualidad? ...para que hablen un superhéroe... ...lo primero que critican es... ...yo no voy a hacer cómics de superhéroes... ...porque es lo mismo de siempre... ...el superhéroe es el personaje que les gusta a los niños... No, pero ...o sea el, el aventurero... ...el explorador, el pirata... ...el que caza fantasmas... El, el, ...los niños requieren de muchas aventuras... ...pero los intelectuales... ...como ya no quieren rebajarse a eso... ...pues ya no lo hacen... ...entonces hacen cosas para niños de acuerdo a lo que ellos creen... ...que les va a gustar a los niños... ...pero están haciendo puras cosas... este. Eh, Elitista. Que solo sus primos, les sobrinitos, les entienden porque están ahí con él. Pero ¿sabes que Aparte, ¿cómo, ¿cómo una persona va a hacer cosas para niños si no, ya no le disfruta nada? Si ya está amargado, ¿no? Si ya no disfruta ni su trabajo. Y lo ve como simple trabajo, como monitos, uh -huh. puentitos. O sea, yo creo que es necesario no perder la esencia, ¿no? Para poder generar otra vez esta industria y y yo creo que dentro de todo lo que se las cosas por su propia naturaleza eh, se están acomodando y mientras como tú dices haya gente que esté luchando por este medio en el caso de Kabum por ejemplo este pues no vamos a tirar la toalla no ahora que vimos estos videos ahorita que ustedes por ejemplo Maggie este Nori Alex que no habían visto todos los videos de cuando cuando fuimos a las convenciones cuando tú os ibas desde que empezaba la Comic Con y de cómo se van cómo incluso si se dan cuenta cómo va creciendo se van haciendo nuevas este, empresas después en el otro año ya no están pero siempre se está produciendo cómic este los grandes maestros las opiniones que dice sergio por ejemplo de que tienen que hacer cómic masivo eh, sí. el mismo françois ahora que vino que decía es que todo en europa el cómic nació ahorita hay una hay un este hay una industria y hay una cultura allá todo lo que hagamos en cómic lo leen ...pero eh, nos costó trabajo... ...porque primero se empezó en los periódicos... ...haciendo diferentes temas... ...y los que pegaban se, se independizaban... ...es lo mismo que estamos haciendo... Es ...este medio así nace... ...o sea no podemos querer, ...no debemos incluso... ...querer descubrir el hilo negro... ...y reinventar cosas... ...porque es una regla natural del mismo medio... ¿no? Uh, sí. ...además hay otra cosa... ...es verdad que la imprenta... ...lo del papel y que ahorita con los webcomics... ...se están bajando... ...pero precisamente... ...que ahorita está esa crisis en las imprentas... Hay muchas imprentas que se van a quedar sin chamba, pero todavía el papel puede generar unos 20, 30 años todavía de estar produciendo cosas buenas, independientemente como cómo cambie todo al Internet o a lo tecnológico. Uh -huh. ¿Por qué no dar chamba a esas personas que se están muriendo de hambre también? Uh -huh. Las imprentas también ya se están muriendo, entonces hay que generar productos también para que puedan generarse trabajos. Uh -huh. Este, Pero muchos dicen, no, ya, la imprenta va a morir. Sí, a ver, si tú tuvieras tu imprenta te, te haría que quisieras morirte, tienes que luchar por cuando menos los últimos instantes de tu vida vivirlos a plenitud. Entonces las imprentas todavía hay papel, todavía hay muchas cosas que se claro. van a que se van a generar, ya no están están vendiendo folletos o están imprimiendo folletitos para agencias de publicidad o cosas de estas, ¿no? Pero en sí, si no generamos productos, la ventaja que tenemos ahorita es que podemos internacionalizar ya de ahora de, de ahora en adelante podemos claro. hacer muchas cosas para todos los países no solo para México. exacto dices el Norijico, ¿cómo estás? Aún no tengo claro algo. ¿Cuándo nos casamos? lo tendrás el... Condonaron Norijico. Que se le el miedo a Norijico. Quiero decir rápido, Julián. Eh, Equivoca, bueno, ya me tengo que retirar mañana a la facultad. Bueno, ya me voy. Quería ah. que le mandaran un saludo a mis dos amigas. Judith de Torreón y a Cari que es de Chile que le tocó el terremoto pero okay. ya está bien Ay, Tal, bueno. se cuidan y los escucho de nuevo el jueves a Cari pues muchos saludos y esperemos que todos estén bien, todos nuestros pues nos buenos deseos y toda sí. también este nuestra vibra para allá, para uh -huh. para Chile y a Judith, Judith, uh -huh. Judith también este muchas gracias por escucharnos todas las babosadas que decimos bienvenidos, bienvenidos. también y, sí, bien. y muchísimas gracias por estar aquí Ajá. con nosotros, gracias compartiendo este momento Ajá. de experiencias ¿no? ándale de Patti todo lo que está diciendo es lo que le estaba diciendo al organizador de la ANG que qué feo que los mexicanos no quieren trabajar en México, mujeres malinchistas me chocan <risa> <risa> hola, <risa> hola pues sí lo que pasa es que pienso que no es no es Eh, malo el trabajar en Estados Unidos. Nosotros lo hicimos, pues como te como si no nos conoces, nosotros hicimos cosas en en los Simpson, somos dibujantes de los Simpson allá directamente con Matt Groening. Este, hicimos Looney Tunes para DC, para Astro Boy y muchas cosas, pero nos dimos cuenta que, bueno, y que o sea, estamos trabajando allá, nosotros nos pagan bien y que ¿Qué hace? Qué, ¿Qué produce eso? Pues nada más podemos tener un bonito coche o podemos tener una casa. Pero, pero nunca hemos quitado el dedo del Pero el chiste de todo esto para venir a este planeta es para poder servir a los demás en lo que tú estás haciendo. Si un carpintero es excelente, puede hacer un mueble lo mejor posible para que la familia que lo use, el, un mueble, lo disfrute. Nosotros si hacemos cómics, pues ¿por qué no mejor reactivar nuestra industria otra vez aquí? Generar fuentes de empleo en distribución, impresión, distribu este, ¿cómo se llama? Eh, Revistería. revisterías, dibujantes, escritores, diseñadores, este, de todo, ¿no? y y es que la gente lo ve nada más individual todo para, para ganar para mí? para mí cuando en realidad debemos luchar porque esto sea algo para muchos y este entonces como yo he sido gente de cómic junto con mi padre de, de años desde hace treinta y tantos años vivimos la industria de, de oro de la historieta Y creemos que puede funcionar otra vez. Si ya no vendemos los millones como antes, podemos vender los miles. Que es lo que siempre decimos. Entonces, eh, también debemos preparar a las nuevas generaciones. Ahorita estamos en un proyecto para hacer un estudio de animación también uh, de alto nivel. Uh -huh. Al mismo tiempo reactivar las, las, la industria editorial. Pero también ahora sí, exportar nuestros personajes a otros países. Invadir a, a los japoneses, invadir a los a los norteamericanos con los títulos porque talento lo hay, porque un dibujante lo pones en Estados Unidos, un dibujante mexicano lo pones en Estados Unidos y funciona de maravilla y es la estrella y va y va. Pero ese mismo dibujante lo pones aquí en México y no te hace nada. Y hace puro dibujo mediocre y no y no trabaja, ¿por qué? Porque no me pagan. Y sí está bien que debemos vivir y ganar de nuestro de nuestro sueldo de lo que de nuestros trabajos, pero si aquí en México ahorita estamos en una crisis ...en la cuestión de... ...no hay industria editorial... ...tenemos que invertir nuestro trabajo... ...para poder rescatarlo otra vez... ...y tenemos que generar producto... Sí, eh, ...los japoneses funcionaron... Y, ...y y progresaron... ...aquí está presente en Orihiko, sí. ...precisamente porque ellos... ...le apostaron a su producto nacional... Vale. ...apostaron al producto nacional... ...y ahora están invadiendo el mundo... Sí, ...y eso en, en todas las áreas en Japón... ...digo, eso sí. no es secreto... ...después el, de la segunda guerra mundial... Ellos se cerraron para tratar de, de progresar, claro. de volverse una potencia mundial, sí, y lo claro. es. Y todos se amarraron el cinturón y dijeron, ¿saben qué? Tenemos que echarle ganas. Uh -huh. Y de alguna manera es lo que está haciendo Kabum. De hecho, si no nos conoces, algunos de nosotros llevamos 20 años, otros 15, y estamos ya como 6, 7 años viviendo juntos, ¿no? Uh -huh. Aquí es nuestro estudio, aquí trabajamos y, y aquí, aquí vivimos. ¿Por qué? porque Porque... La única manera de reactivar esto es da, o sea, echar toda la carne al asador, toda la energía a reactivar esto, y el pagar varias rentas o el vivir eh, separados nos nos minaba para trabajos y para muchas cosas, y aún así nos cuesta trabajo, ¿no? En pocas palabras, estamos haciendo el Enterprise. Exacto. Con todos los tripulantes del Enterprise, que trabajamos uno para todos y todos para uno, y con eso vamos a, a, hacer, a hacer cosas aunque no nos crea Luis Gantuz, aunque no nos crean los demás, <risa> este que siempre nos están atacando de todo Barcha, esto, Humberto, este de cierta manera me vale gorro. O sea, vamos <risa> a seguir haciendo las cosas para poder generar nuevos dibujantes y que puedan vivir ple eh, dignamente de todo esto y que sean que se sientan orgullosos de que ahora nosotros personajes van a, a uh -huh. trascender en otros países, ¿no? Porque a nosotros en sí nos, a nosotros sí nos interesa el público de México. Y nos interesa generar empleos porque hay muchos grandes maestros que incluso algunos se han hecho indigentes por, porque ya están grandes y porque se quedaron sin chamba, uh -huh. ¿no? Cuando estaban acostumbrados a vivir bien y antes por lo menos había trabajo este seguido, ahorita ya no hay nada, se lo acabaron. Uh -huh. Y eh, pues eso es nuestra cruzada uh -huh. y, y vamos a, a seguir adelante. Ahora que vimos estos, estos videos que recordamos pues todo lo que hemos batallado y todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos vivido, yo creo que vale la pena luchar sí. por, por crear esta industria ya se me había olvidado varias cosas sí. y ahorita que vi los videos me dieron como que ánimos otra vez sí. para, sí, ah, bueno, que para seguir bien. pero pero simplemente no es sí, posible bien. que Will Eisner, este Will Eisner los grandes maestros de Estados Unidos creían más en nosotros que nosotros, en creían más en México Dice, ¿por qué no hacen ustedes cómics en su país? Son muchos y pueden generar... Sí. Cosas más que aquí... Y, sí eh, lo usa, y el mismo pero... Sergio Aragonés... Cuando cuando hicimos la convención de Utopía... En el World Trade Center... Uh -huh. Que nosotros la organizamos... Este... Cuando Sergio Aragonés... Eh, dimos la última conferencia a todos los artistas... Parecía, ¿no? Que estaba el mismo Humberto ahí... Uh -huh. Y dice, Sergio... ¿Saben por qué yo me fui a Estados Unidos? Y todos le preguntaron, ¿por qué...? por cobarde uh -huh, sí. Sí, dice ¿por qué? porque yo me hubiera dejado yo hubiera dedicado a porque no quise dedicarme a, a luchar a aquí luchar. en México uh -huh. este, ustedes no se vayan luchen por México y eso porque vio todo lo que estábamos haciendo uh -huh. y, este, y de alguna manera lo dijo porque nos, siempre Sergio Aragonés a nosotros nos ha apoyado uh -huh. eh, este y él sabe ah, ah, porque ha habido también casos de que mucha gente ha tratado de ponerlo en contra de nosotros Pero como somos familia de cierta manera hemos convivido mucho con él, él sabe quiénes somos uh -huh. y cómo es posible que la nueva generación ya no sepa su amor historia de quiénes son los que han hecho el medio. No y ahora los nuevos valores entre comillas que están que ya se sienten estrellas incluso dicen que que los comentarios de los maestros ni siquiera les importan o sea que no son importantes, ¿no? Que ellos lo importante de hacer web Es que nadie los puede dirigir, pues claro, porque no no tienen la capacidad ni tienen el don para hacerlo. No, Esto es un don. Aparte dicen que todos somos iguales en los webcomics, me perdonen, pero no. Somos iguales como raza humana, pero somos diferentes en cuestión de trayectorias. Claro, mil veces. Y discúlpenme, pero un cinta negra, no, si le das, tu, si le pintas una cinta negra a un cuate que está apenas empezando y que le pintas la cinta <risa> negra, no es cinta negra. Ah, resulta que los alumnos van a enseñar a los maestros a los ¿no? maestros no los de o sea, primaria al maestro no un maestro pintor que le está enseñando a un a un novato no es igual que el, que el alumno no. o sea tiene que haber respeto y ya no está habiendo respeto en parte de los de las de las nuevas generaciones pero sabes que todo esto lo que va a traer es que todos aquellos que estén cerrados de de cerrados de mente se van a quedar uh -huh. es la es la segunda vez que va a pasar porque esto ya pasó hace tiempo cuando nosotros Fuimos los que empezamos a, a promover las convenciones en México. De nosotros salió de la idea de las tiendas de cómics por la necesidad de exhibir nuestros productos que se abrieron con nuestros amigos, nuestros lectores, son los que iniciaron todo el movimiento del cómic en México con Carmatron. Y lo que pasó es que muchos, igual con el ego hasta arriba, pensaban lo mismo. ¿Y qué pasó? Se quedaron, hicieron fanzines y ya desaparecieron. Y es lo que va a pasar, el que realmente quiera este medio y quiere ser verdadero profesional pues va va a seguir las los pasos como deben ser no tanto claro. tanto para estudiar y para formarte con una disciplina y con y con una una constancia que se necesita ahorita no te vayas a ofender por algo porque sé que tú eres de Monterrey este no es por no es por eso bueno bueno pero <risa> es, pero vive en Monterrey pero dijo el, la persona que vino ahora a vernos eh, porque vamos a organizar varios eventos entre ellos Expo Robótica y, y, Utopía. Es, y Utopía este para para los cómics y todo esto eh, dijo algo le dijo por qué no haces esta este evento en Monterrey también y dice no allá no allá se creen gringos y a nosotros nos ven como si viene de México nos odian y ellos ellos se dedican a hacer uh -huh. a hacer esas cosas y es verdad el el, el grupo de comiqueros de de, de, de Monterrey Se creen ya los non plus cuando en realidad no han hecho nada. Uh -huh. Realmente a nivel profesional. Y ahorita Nori, por ejemplo, lo, lo está viendo, pero... A los que lo han hecho, por ejemplo, Treviño y este... ¿cómo se llama? Algunos que han trascendido... Sí, lo han hecho, pero en España, uh -huh. en nada más uno o dos libros. Uh -huh. O han coloreado, pero hacer cómic con quién los conoce a nivel mágico. Exacto. Probar, probar. ¿Qué hecho por el medio? Simplemente yo creo que tengo más fans yo que Humberto Ramos aquí en sí, México mil veces. Sí. Este Treviño, si en un momento dado este le dejaron hacer un cómic mensual, uh -huh. no creo que aguante hacerlo, porque la des la desventaja ahora de los nuevos colegas es que no tienen el aguante para hacer cómic continuo. Hacen una novela gráfica porque se cansaron y ya terminaron para descansar, pero antes nosotros estábamos entrenados a hacer cómic constante mensual para poder este salir y no y no te No te, las máquinas no debían pararse y el público que te estaba esperando cada mes o cada, perdón cada semana este no podía esperar sin eh, claro. eh, tenía que esperar el cómic y tú aunque te enfermaras por ejemplo a mí yo me enfermé de me operaron del apéndice y estaba en, aún en el hospital con la anestesia dibujando el cómic porque no había nadie que me ayudara porque antes lo hacíamos solos no aparte el público de, le decía porque una vez le ayudó un amigo y la verdad así se ve el salto Ay. y todos empezaron a mandar cartas ¿sabes qué? Si te enfermas o algo, te esperamos, pero no queremos que nadie lo dibuje más que tú. Si no, ya no lo vamos a comprar. Y o que sea, el no? público manda. Entonces ya es otra cosa de los colegas. Los colegas no piensan en el público. Y si y tú respetan y si el... no piensas en tu público que te va a leer, estás perdido. Sí, pues. Podrás hacer cosas maravillosas e increíbles con la computadora y todo, pero si no tienes un mensaje que dar al claro. público y que le tenga feeling y que lo capture, estás muerto. Ahora, fíjate, a mí me gustaría tu opinión, Ori. ...porque tú has vivido... ...bueno, en, en, por lo menos en Monterrey... ...los eventos de allá de, de cómics... Uh -huh. ...y bueno, si ¿sí has visto acá... ...la TNT, la Mole, todas esas, ¿sí has ido? Eh, no he venido ¿No? a las comisiones de bueno, aquí... ...no me lo mucho. Eh... ...es una feria gigante por de YouTube. piratería, ¿no? sí. ...y de pornografía... Sí. ...entonces, a diferencia de lo que viste ahorita... ...con los videos, si sí notas la diferencia... ...de tú ves a grandes maestros uh -huh. ahí... ...y tú ves todo lo que hay, que no hay nada pirata... Uh -huh. ...incluso hay toda una industria... ...obviamente, pero pero se siente de otro nivel si te no, fijas sí. es un evento que es para hacer negocios uh -huh. para promover el arte y para muchas cosas ¿no? tú ves a los artistas ahí trabajando y cuando terminan su original lo subastan ¿no? entonces ¿qué opinión tienes de eso? mira ahorita que estaba viendo los los videos de estas eh, primeras convenciones ¿no? de la -Con. Y cómo va creciendo, ¿no? Sí, que se vean muy sencillas en cuanto a, digamos, el acomodo. Las, Me de las personas ahí con sus cómics y todo. Me acordé de las primeras convenciones este, a las que fui allá en Monterrey, cuando también eran pequeñas, porque había un mejor ambiente, un ambiente muy sano, mm. en cuanto a lo que dice no había piratería, se, se promovía más este, los trabajos, el arte. Los pocos artistas que, este, que había en aquel entonces que iban ahí. ¿no? y ahí sean sus ratos y todo aquí obviamente es a auto porque estamos viendo a, a maestros este y el cómo se ha transformado ahorita híjole este ahora es como lo dicen ustedes no feres de, de piratería uh -huh. de que van muchas este, tiendas algunas fantasmas uh -huh. este a contaminar uh -huh. este a no respetar el medio los artistas que ahorita quieren el promover su yo en vez de promover su trabajo uh -huh. este todo eso pues cómo se ha estado pues, corrompiendo tal vez todo su, su yo en lugar de su trabajo exacto exacto, exacto. Y casi mí, casi una pasarela no en lugar sí, de a mí sí sí me parece que y lo he dicho este desde desde que me salí de las convenciones de allá hay que hacer una limpia en cuanto sí. a estos eventos y y hacer uno nuevo es, respetando todo esto Si y, además, y además nunca se debe dejar que los fanboys sean los que sean líderes de opinión. Porque nada más porque les gusta Batman sí. ya se ponen a dar conferencias. O sí. sea, ¿Tienen que, ser los tienen que ser la gente que vive realmente de sí, eso. Es que to todos tienen que to este, ver cuál es su lugar. Exacto. sí Y, y no tienen nada de malo de que, que si son fans, son fans. Pueden, estar bien, pueden ¿no? opinar y pueden tener, pero para decirle a alguien, a un chavo, Sabes que no te puedes dedicar porque el cómic ya no funciona. Uh -huh. Cuando en, tal, en realidad, aunque no vea, pues, siempre puede, aunque haya un puente invisible ahí, si el cuate no lo ve porque no es sensible, uh -huh. debe llevar a un místico y le debe, decir sabes que si sí, existe el puente, uh -huh. tienes uh -huh. que creer en él. Tienes que creer en el barco de Peter Pan y no volverte pirata. Uh -huh. Porque si no sabes qué va a pasar, como el aprendiz de mago, ¿no? De Nick, Sí. Ajá. Uh -huh. No, que sí. está el mago, no. Por eso decimos las trayectorias. Y el Mickey que quiere ser mago y juega a ser mago y de repente se le sale de control toda la situación, ¿no? Y es lo que y está pasando pasar? ahorita. ¿sí? sí, las escobas ¿no? se le van a ir el en contra. mago y lo pone en su lugar Exacto. y arregla la situación. Así es. Sí. ¿no? Y aquí sí, en sí, China, sí. discúlpenme, los que no quieren escuchar, bueno, pues perdidos están, ¿no? Sí. Y yo creo que igual y los que ahorita los fanboys que quieren ser líderes de, de opinión, o hacen esa transformación a convertirse en líderes de opinión de una manera profesional y dejar su, en, su mucho entusiasmo este como que aparte uh -huh. para cumplir bien con su papel uh -huh. ya, o no lo hace claro. y para mí sabes que ser un líder de opinión una persona que vive del medio si no no puedes opinar porque si tú ves desde de todo la, desde la barrera y no no sudas y no vives el, el entregar un cómic continuo o el, o el encontrar un trabajo y que te estés y que a veces no ver más una semana por entregarlo, entonces no sabes de lo que estás hablando. Sí, o sea, los síntomas son este la experimentación de la distribución, la experimentación Exacto. de la impresión, ver cómo están imprimiendo, ven qué papel vas a hacer, es ver ver cómo estás dibujando, cuánto tiempo te tardas, la dirección artística, control ahora, de calidad, control de calidad? calidad, o sea, un montonal de cosas hasta llegar a la distribución. Entonces este, eso es importante Dice Alex Tonamel ¿Qué opinas de Mike Miñola Que hace miniseries cada uno o dos años? ¿No crees que un personaje como Spider-Man Se desgasta mucho de tanto cómic mensual? Yo quiero hacer un one shot semestral De aquí a que me canse Bueno, este Miñola Miñola hace, se puede dar el lujo de eso Porque ya vive, ya no vive del cómic realmente Vive de el personaje Porque allá hay una industria Habiendo una industria, Hellboy le genera a él dinero, recursos, que no se tiene que estar preocupando por estar haciendo cómic. Sin embargo, un buen comiquero es como un John Romita. Exacto. Un John Romita, a pesar de que tiene todo el dinero del mundo, está haciendo cómic porque él le ama el cómic y le gusta dibujar. Uh -huh. A Más Miñona no le gusta dibujar, él mismo me lo dijo a mí. Uh -huh. me lo, me lo, a, mí a mí mismo, me, eh, cuando fuimos a una convención, él me dijo, yo si puedo, me voy a dedicar al cine. Porque me canso mucho haciendo cómic y nada más. así O sea, eso es lo que piensa la nueva generación. Ahora, el cómic mensual... De a a, a Tonamel... Ya... Le, porque siempre van a diciendo por todos lados... Este... Ya le cansó porque a él le cansó. Pero es muy egoísta decir eso. ¿Qué pasa con la nueva generación que no conoce Spider-Man... Y que están haciendo en este momento? Claro. O sea, esa generación que no que no leyó nunca el Hombre Araña... O que... Este, ¿Por qué tenemos que pensar que porque ya no nos gusta a nosotros, ya nos cansó, también a la gente que está apenas conociendo al hombre araña le va a cansar? Bueno, pues a ti, pero las nuevas generaciones se te echan encima si les dices eso. ¿Sí? Un niñito va a decir, oye, ¿y por qué me privas del Spider-Man? Tú ya lo conoces, pero yo no además, no. además, a ver, el chavo del ocho, discúlpenme, ya sé que no les gusta a muchos... El chavo del ocho es la misma gata revolcada todos cada capítulo sabes uh -huh, los chistes sabes qué va a decir antes de, y ya y ya te vas a reír uh -huh, del uh -huh. chiste que ya sabes uh -huh. sí por qué tiene tanto éxito por qué tiene tan por qué tiene tanto éxito en, en, todo, en todo el mundo en, en, en, y y no lo quitan y tiene sigue teniendo el mismo éxito yo prefiero eso claro. que y que cansar a unos cuantos que se cansan rápidamente porque ya no ven el barco de Peter Pan uh -huh que ver a toda la masa que puede estar disfrutando de ciertas cosas y que no son no son tan radicales simplemente porque ya les cansó uh -huh. ahora yo por ejemplo soy fan del hombre araña no lo he podido concepcionar por falta de económica uh -huh. porque tienes que estar comprando pero también compro los los lo que pues, los como compendios. ya hay, como ya hay una industria ya compro los compendios pero yo porque conozco el el método de, de la novela gráfica y todo pero la gente que no conoce los ni siquiera los compendios Y no va a saber de qué se trata... Quiere saber todos los títulos... Claro. Qué ha pasado con Gwen Stacy... Qué ha pasado con Mary Jane... Quiénes son... Los que vieron las películas ahora actualmente... Como las modificaron... Cambiaron todos los personajes... Y la gente como no los conoce... Pues se va con la finta y con y, y ya... Uh -huh. Pero la gente que sabe de cómics... Sabe que ahí hay una, un cambio de personajes... no Ahora... La nueva generación... Tiene derecho a ver a Mickey Mouse a ver a Batman claro, sí. a ver al Nombre Araña sí. a ver a todos los personajes que ya existen y el problema del de mundo cuando no genera personajes es que se quedan en cómics este, neutrales por ejemplo Humberto Ramos nunca ha querido hacer personajes siempre hace out there Crimson mm. no pero se cansa se cansa mira, los deja y los termina mal porque si ya no se entonces por eso no crea un merchandise a nivel comercial de generar juguetes los crea se crean juguetes de Nombre Araña y de, perdón, de, no de Crimson Pero como la gente, la mayor parte de la masa no los comprende, no los conoce, entonces lógicamente se muere. ¿Pero qué el pasa, proyecto. por ejemplo, como lo, los pokémon Sí, o, o, o, o simplemente el usted... hombre araña, el hombre araña está en todos lados, ahorita vienen las películas, ya, ya vinieron las películas, viene la nueva, vienen las caricaturas, está presente, siempre Star Trek es una franquicia que está desde hace mucho tiempo Star Wars, a pesar de que ya no hay películas Disney. están haciendo los Clone Wars, o sea, hay muchas cosas no también las nuevas caricaturas de Tom y Jerry las nuevas caricaturas claro. de El Pájaro Loco Exacto. todos están regresando no Exacto. antes lo que dice este Tom Almer yo también quiero decir algo él dice que él quiere empezar a hacer historias cada dos meses miguela para hacer y llegar a ese punto de hacer historias semestrales O una cada año dos años Antes de inventar a Hellboy Que Hellboy le dará la comida se amoló Hizo Superman Hizo Batman Wolverine. Hizo Wolverine Hizo algunas historias de los jóvenes titanes de DC Tiene una carrera Grandísima atrás de él uh -huh. Que llegas a un punto en que dices Hoy voy a flojearle y voy a hacer una miniserie claro, hace lujo Pero ya Dios. tienes un nombre Pero además Donald Que son precisamente de las personas Que no dibujan Uh -huh. o sea, son de las personas que no dibujan y discúlpame tonalmente, te lo tengo que decir porque para eso estamos o sea, los que, si te estuvieran diciendo sabes que tú sí dibujas porque eres este, eres un buenazo y, y para no tener problemas contigo para que no me no me odies discúlpame, prefiero, prefiero que me odies pero prefiero decirte esto para que no sufras la parte de, de la decepción que todo mundo sufre cuando Cuando un momento dado quieres dedicarte a algo y no tienes la habilidad. Que pasen los, pasen los años y veas que no pudiste hacer nada y se te fue la vida. Ahora, como los profesionales, los, los maestros saben hasta dónde llega, hasta dónde llega una calidad y que puedes darle, de, decirle, sí puedes de, llegar a un determinado tiempo y tienes que echarle las ganas, y tienes que echarle las ganas, porque les ves oficio a las personas. Pero cuando no hay oficio en una persona, de entrada, desde el principio sabes que no vas a ver dibujar. Ahí mucha gente nos ha dicho no es que ustedes nos han echado a perder nuestra vida porque porque este porque nos dijiste que no íbamos a poder dibujar y porque nos nos este nos quitaste las ilusiones un momentito si tú hubieras tenido carácter y tenido espíritu con yo. todas mis palabras tú te hubieras dedicado a eso como en el caso de Alex uh -huh. que le, Alex que está aquí presente le decíamos, tú no vas a poder dibujar Porque no se le veía madera porque No tanto porque no pudiera dibujar Sino su carácter, su actitud no lo llevaba a eso uh -huh. Y en el momento que yo le decía Lo hice llorar De que no iba a dibujar De repente le, le picó la cresta Y empezó a mostrar Se destapó uh -huh. Y empezó a dibujar Lo que hemos visto de Tonalmert La verdad, discúlpame, pero es amateur ¿Y ya cuántos años lleva tonalmente en, en todo este rollo? O sea, Este, y además uno como director artístico los directores artísticos saben distinguir cuando hay un talento no pero además sabes que el decir amateur también cuando decimos amateur es que es una persona que ya se le ve el don, uh -huh. se le ve el oficio Exacto. pero no tiene un nivel profesional pero se le ve el oficio y discúlpame Tonamel pero tú no no eres ni, o sea no tienes ni siquiera no se te ve el oficio o sea a lo mejor si le buscas como guionista o de otra, otra cosa Exacto. así sería cosa de verlo pero Yo creo que tienes que dejar esa parte del dibujo Si sí lo haces como Javi Así como cualquier co otra persona Que gusta estar dibujando está bien Pero no te vas a poder a esto Porque no tienes el oficio uh -huh. ¿no? Ahora demuéstranos, por... demuéstranos que si sí puedes Exactamente pues ¿no? una cosa uh -huh. Estaba leyendo que dice Que quiere hacer un one shot semestral En Japón Tienen ellos un sistema En el que a los amateurs le hacen a, este, Los hacen hacer One shots semanales, uh -huh. así durante este, varios años en lo que ellos van, este, pues, eh Formando, mejorando sí. sus habilidades y todo eso, y de ahí ya despegan, a, Exacto. como claro. fue a Akira Toriyama, todos los demás artistas. Si tú, si tu tirada es hacerlo semestral, yo creo que ya desde ahí también ya estás mal. mal. Sí. Exacto. Ahora me sorprende, por ejemplo, el grupo de Bachan y el grupo de todos ellos que van a la fil. ...hacer su experimento de seis por... ¿Cómo? Ocho, sí, por, ocho, ocho por ocho O sea... Sí, es que la última fue cuatro por cuatro... por cuatro... cuatro, por cuatro. Porque, porque ya ni Humberto pudo... ¿Por qué? Porque... Este... Antes nosotros cuando dibujábamos historieta semanal... Durante diez años no salimos de la casa de ustedes... Ya lo hemos mencionado varias veces... ¿Cómo es? Imagínense una persona no salir de su casa en diez años... ...por estarse dibuj, dibujando monitos que se casó la esposa o este sea, se casó se fue por otro lado regresa o sea bueno. los lo fui a lo, la fui a rescatar <risa> pero el hecho de la estar haciendo la práctica como una profesión semanal, semanal te da una habilidad que no todos tienen y, y no era semanal porque era cuatro, cuatro días, días porque tenían que ponerle color y tenían que hacer Ajá. muchas cosas solo o sea en cuatro días tenía que aventarme las 32 páginas entonces o sea hacía ocho diarias durante diez años ...para que pongan a hacer un experimento... ...de 8x8 un día nada más para ver si se puede... No sé que ...y, hoy y, y, y, es un juego, es una... ...es, no, una, es una falta de respeto sí, es una juego. vergüenza... ...para los que no sepan, esta... ...cómo decirlo... ...actividad o juego... Este, la um, inició Scott, Scott, McCloud. Scott McCloud Pero es 24 por 24 Exacto. 24 páginas en 24 horas Exacto. Aquí se redujo primero A, a 8 hay algún, Después se bajó a 4 Hay algunos que están haciendo 2 No te vayas a cansar Aparte sí. este, Lo que es eh, guacho Se ha aventado 72 páginas en un día 92 Cuando hacía las famosas sensacionales y trazo, y tinta. trazo y tinta Entonces Este ¿no? Y, y sabes qué es lo que se me hace haciendo más este mmm, bueno lo que a mí más me asusta de, de esto es que por hacer ocho páginas creen que están a nivel o están en el mismo juego de Scott McCloud y de todo entonces no no hay una foto que está Bachan y todos los demás y están está Sergio Aragonés con ellos nada más se ve a Sergio Ramones que los está viendo así como... Sí, así como... Qué onda, ¿no? O sea, no jueguen... O sea, la, la onda de esto es que ese es el engaño a la nueva generación. Uh -huh. De 8x8 ocho ocho y todos apoyando. No, sí, qué bruto, sí. qué padre. Y le digo, ¿saben qué? Qué padre mangos es que tienen que hacer 8x8, ocho ocho, pero diarios. 8 uh -huh. diarias. Sí. No, no nada más. Y no eh, nada más una eh, semana, toda la este, vida. Toda ¿verdad? la vida. Uh -huh. Entonces, claro... Por pues eso no resuelven problemas ¿no? Este, Tienen que te, es, uh, ponerles ¿Cómo se llama otro otro artista? Mientras ellos simplemente cómic, a, lo, a lo que son nuestros estudiantes O ahorita Mari Que lo que estábamos hablando Mari y Alex aquí presentes A ver Mari di algo Hola, Hola. <risa> <risa> No Mari Por ejemplo Todos los trabajos que nos llegan De hacer mascotas publicitarias De cómic informativo cómic empresarial a para Ecuador Sí se hizo un libro y yo y fueron 250 260 páginas Ajá. en diez días Ajá. ¿No? entonces este Mari pues está por sus primeras sus primeras experiencias de no dormir de estar así en tensión eso le está dando Guacho. las tablas las tablas para poder este generar se está asustando un poco porque la verdad Este, ...está viendo que mejor se dedica... ...a, a otras cosas... ...a ballet... <risa> Pero bueno, ...si vas o sea, a ser comiquero... No ...por eso tengo una, una tira que va a salir... ...precisamente... ...esta noche... Bueno, no, Rafa, no, ¿la, ...a, no, a las la 8, la 8 de la mañana... ...en nuestros web cómics... No es que, sí, ...que se los recomiendo... La, ...el sitio no es por nada... No, no es cierto, nada no. es. <risa> ...para que lea nuestros nuestras tiras cómicas... ...aquí la cuestión de lo que estamos platicando... Puede parecer muy prepotente, pero de hecho, si ustedes van con cualquier maestro, no porque nosotros seamos maestros, sino que ustedes van con cualquier profesión, si el maestro no es exigente con ustedes, ¿sabes que Váyanse para otro lado. Sí. O sea, porque si los empiezan a apapachar y todo y el rollo, no van a aprender aguas. Bien. O sea, siempre cuando sufres, sangre, te despide sangre, o sea, todo. Sudor lágrimas. Sudor y lágrimas. Es que cuando yo? en realidad estás aprendiendo <risa> y y este, ¿Cómo se llama? ¿sabes? Sabes, ah, eh, cuando despides gastritis Gastritis Cuando despides todo eso O sea, es que estás realmente sufriendo la, la situación uh -huh. Y en el deporte, imagínate si no le echaran al eh, todos los, los kilos ¿Por qué crees que México no funciona? Uh -huh. Porque se cansan ay, Sí ¿no? ay ya me cansé Dos horas y ahí ya me cansé Me, me acordé de una escena de las este, olimpiadas, en las competencias de, de natación que uh -huh. tienen los chinos a los, a los niños uh -huh. este, ejercitándose y ya los niños super marcados en, en los músculos uh -huh. de cómo los hacen ejercitarse, uh -huh. pero pues los chinos son de los que están arriba en, en cuanto Exacto. a claro. y, trabados, y quizá pierdes ¿no? algunas cosas, quizá te no tienes vida en muchas muchas veces porque. Bueno, pues este, es que es en todo. pero si pero si amas lo que quieres, no Ni es que un es. sacrificio. Es, es, una, es un una es un gusto, pero la verdad es que las personas te dicen, "Yo soy comiquero", ¿sí? Me, hasta que no me lo demuestres no no no, no te, puedes, no llamar te puedes llamar así. Antes los maestros cuando nos daban chance ya de ir a dar una conferencia o de o de platicar o de firmar en una mesa, este ellos te decían cuando estabas listo. Ahora no los chavitos ya, hasta conferencias dan y que Ya se la saben de todos, sí. de todos No jueguen O sea que Por eso estamos como estamos Yo creo que es también Ignorancia de en cuanto al medio Porque eh, Lo he visto allá en Monterrey Con este, con, con los comiqueros de allá sí. Que Inclusive los que son muy buenos Dibujantes Y, y coloristas Y tintadores todos, no conocen cómo funciona el medio, el medio exacto y entonces ahí se enfrentan a un problema y por eso a veces dicen no mejor me voy a donde ya hay un editor que me está esperando con un trabajito ya nomás le entrego esto y se acabó Ajá. Pero hasta ahí llego ya ponerme a ver qué qué onda con la imprenta y qué onda con los no inductores y, y es, ya es demasiado pesado para ellos Ajá. sí y si para ellos para estos que son excelentes artistas sí tienen esos problemas imagino los que están empezando, exacto entonces yo creo que es También su reacción natural de que dicen, "Oye, ¿sabes qué? Hay muchas trabas en, en el medio en sí. No quiero que nadie más me, me ponga trabas." Y bueno, en lo personal, yo hace unos años eh, estaba viendo la manera, bueno, y si también busco por afuera y si o si hago mi webcómic, al fin y al cabo, pues yo hago las páginas de internet y pues no es muy fácil, pero yo me sentí muy vacío. Sí. Entonces dije, "No, pues Mejor voy a poner a investigar vamos a ver qué, qué se tiene que hacer. Sí, y bueno, pues aquí estoy, ¿no? Exactamente, pero ah, no, es lo pacoría. que platicaba ¿Y, <risa> <risa> y ya el... puedo vivir tranquilo. <risa> Muchos llegan, como decíamos de Kung Fu, ¿no? Uh -huh. Cuando quieren entrar al templo Shaolin. Uh -huh. Hay un grupito de niños que quieren entrar, pues solamente... Esto es de resistencia, ¿no? Resistencia uh -huh. y constancia. Este... Y no todos resisten, ¿no? Sí. O sea, esto es de... de de estar eh, eh, buscando esa disciplina ¿no? y no uh -huh. todos somos disciplinados además también hay otra cosa que todos pierden todos pierden este, en un momento dado pierden la pasión por el, el querer su profesión sí. lo hacen o por dinero o por rutina o y, por cuando, y por ego pero en realidad el disfrute de hacer tus cosas y de soñar, en soñar y sobre todo el disfrute de saber que lo van a leer personas y que se van a reír van a llorar o se van a enojar con lo que escribas eso eso no se cambia por nada y eso muchas personas no lo no lo no lo experimentan no, sí, pues, no o sea, ¿eh? pues es que es la la experiencia del, del lector no uh -huh. este, o sea eso como por un lado se olvidan de que ellos fueron lectores exacto sí. Uh -huh. sí ahí tenemos otros comentarios otros ¿no? comentarios guachin No, tampoco me griten, ¿eh? No, no. Si siento, me explotan. aquí qué no, eh? ¿no, sí? no No dijiste que yo también hice el libro, ¿eh? Pero, Ay, no llegué. no aquí. Sí, dije. Okay. Nos dice Marta, yo sé que esto igual ya se, lo preguntaron, ya se los preguntaron, pero la verdad es que muchas veces no puedo escucharlos y siempre los escucho ya medio tarde. La pregunta es, si uno quiere registrar una historia o un cómic, ¿Cómo se registra ante el INPI? ¿Cómo solo, como solo la historieta o cómic? ¿O aparte se tiene que registrar cada personaje? Bueno, esto no me pueden contestar. Bueno, mira, aquí hay muchas cosas muy importantes que tienes que, que tomar en cuenta. Existen varias formas. Eh, hay que también tomar en cuenta que derechos de autor aquí en México, muchas veces lo único que les interesa es sacar dinero. Y no te ayuda realmente a registrar un personaje y, y luego te dicen que lo registres y si no lo registres te lo pueden volar cuando en realidad cuando tú diseñas un personaje Pero lo, te dicen que sí lo puedes pelear, exacto si sí lo puedes pelear, cuando tú creas una historia, esa historia ese guión nosotros te recomendamos todo lo que sea guión, todo lo que sea dibujo que haga, si es guión por ejemplo una historia la metas en un sobre y ese sobre copias, copias uh -huh. no el no el original sino copias metas un sobre, las copias en guión y las copias de dibujos las copias de dibujos impresos, impresos y te lo mandes en un sobre Manila a tu casa de otro lado para este pero nunca abras ese sobre y te fijas que el sello federal esté en una pestañita para que en caso de una apertura este se sabe cuando, cuando este, alguien la violó ese, ese sobre pero ese sobre lo guardas nunca lo abres Y en caso de que alguien te vuele la idea, aunque no esté registrada ante derechos de autor, tú puedes ganarle legalmente y en un juicio. Esto es, es porque es un sello federal. Eso no lo saben, eso no te lo dice derechos de autor. Entonces, lo que recomendamos normalmente, primero, antes que nada, es mandárselo por correo a su casa todos los proyectos que estén inventando, que estén diseñando o que estén en cualquier cosa. Después, como derechos de autor te cobra, y si no si no llegas la pu no, no publicas una revista porque a lo mejor no tienes el dinero para publicarla y se pasa el año te vuelven a cobrar siempre cada año el linda autor y registren como reserva de un título de una revista, o sea el título por ejemplo en este caso en mi cómic Carmatrón Transformables, reservan Carmatrón Transformables y este como reserva de título, periódica de publicidad periódica o de revista magazine o de lo que quieran también pueden registrar los personajes, pero a los personajes les va a salir un dineral porque si tienen como en mi caso 150 <risa> 150 personajes principales, imagínense a 5000 cada uno, se los si alguien se los vuela, pues qué protección te da el derecho de autor, ¿no? Entonces, igual en sobre y lo que no saben y que también no han no han no han hecho y no lo dicen, es que cuando uno, cuando esos personajes salen en una revista ya publicada, automáticamente ya hay un antecedente Y aunque alguien los registre, ustedes pueden ganar. Les va a costar un año de pelea, pero lo pueden ganar el personaje. Sí, porque tiene que estar este, impreso para que sea tangible. Exacto. Y al mismo tiempo, lo que recomendamos es que una revista que haya salido impresa, inmediatamente vayan a limpiar y lleven tres copias y las registren como como obra. Este, o sea, pueden hacer dos tipos de registro. Una como reserva, este, que es cada año tienen que pagar. La otra es como obra, pero tienen que registrar los guiones y aparte los dibujos. Pero ahí nada más van a registrar el papel que lleven. Si yo, si ustedes llevan un guión, por ejemplo, y este lo registran. Pero yo tengo copia de ese guión y a la mala onda le cambio una palabrita. El guión yo lo registro como reserva, como ya como reserva y este y les puedo ganar al que registro, este el guión. En, en, en teoría es lo que dice Derechos de Autor Pero en teoría no es cierto Porque el primero que haya registrado O que haya mandado por correo Lleva las la de ganar Porque sí. tiene un antecedente Sí, cuando tú haces una obra Y de repente, de repente hacen una adaptación Toda esa adaptación Pasa a ser parte De la obra primigenia Exacto. Entonces, por ejemplo, como en el caso de Memín Pinguín uh -huh. El caso de Memín Pinguín no, no lo creó este Sixto Valencia, Valencia lo creó eh, Cabrera, el señor este, este Cabrera, nada más que el, el guión lo hizo Yolanda Vargas Ulche, entonces eh, el, el señor eh, Sixto Valencia dice que él es el, el creador porque él estuvo dibujando pues toda su vida Memintinguín pero no porque incluso una obra ya sea dibujo en este caso el dibujo si hay una obra primigenia un, un primer diseño todas esas adaptaciones para hacerlo para estarlo actualizando durante los siguientes años pasan a ser parte, de, parte de, la obra. de la obra primigenia entonces es como se va obviamente se tiene que ir actualizando el, el personaje pero no se cambia uh -huh. entonces viene siendo de Cabrera, uh -huh. no de Sixto Valencia. Valencia lo trabajó. Que en el caso por ejemplo de Marvel como este Mark Wolfman que creó a, a Blade uh -huh. este dentro del Hombre Araña el hombre este era otro personaje ajeno al universo, pero lo integraron al Hombre Araña, ese personaje sí es de él, Ajá. pero se integró a la obra de del Hombre Araña, entonces es coautoría. Exactamente. Entonces, si sacan la película de Blade y no le mencionan a Mark Wolfman, ¿qué es lo que pasó, no? Exacto. Entonces él puede demandar. De hecho, Mark, Mark Wolfman los demandó. Exacto. Porque no le dieron su crédito y él es el autor de es lo, es lo que pasa con la Chilindrina, es, coa, es coautora, la uh -huh. Chilindrina con Chespirito del personaje. Ahí tiene razón, de cierta manera, Chespirito, ¿no? No, este, este, los, eh, bueno, la chilindrina, la chilindrina también. también, pero me refiero que Chespirito sí creó algo más profundo de la chilindrina. Cosa que no se dio con Kiko. Con Kiko, nada más le dio un plot y Kiko fue el que inventó. O sea, Carlos Villagrán inventó el personaje uh -huh. de, de Kiko. Y ese sí es él. ¿eh? Ese sí es él completamente. Entonces, eh, ustedes pueden ir a derechos de autor a registrar como título, cabeza de revista si es cómic, como personajes o también como guión y como dibujos, diseños, pero como obra y eh, nada más, pero eso no les, no les este, a nivel eh, tradicional del derecho de autor, eso no les da eh, suficiente protección para un cómic, o sea, tienen que irse con la reserva. Pero lo que le da en la torre a todo lo demás, y eso es le llaman el derecho de autor de los pobres, es el mandarse por correo. ...toda la obra que tengan... ...cada vez que hagan algo... que suban a internet algo... Este, ...mándenselo por correo... ...si alguien se los vuela... ...ustedes tienen forma de comprobar... ...a nivel sello federal... ...que, que ustedes son los dueños... ...ahora... ...nosotros lo que acostumbramos... ...aquí en Cabún ...es cuando sacamos una publicación... ...eh... ...ponemos personajes... ...de los invita como invitados... ...para que tengan una referencia... ...de haber salido publicados... ...nosotros también... ...cuando nos hacen muchas entrevistas... ...en televisión... ...en radio... ...en, en este... ...en periódicos procuramos mencionar los títulos de los que hacemos o en, en televisión o en prensa ¿Para que, para que crea un antecedente así le ganamos a Marvel literalmente porque este hubo problemas ahí y pudimos tener un problema que después se solucionó bastante bien para nosotros y para Marvel también llegamos a un acuerdo este pero imagínense mucha gente dice no puedes pelearte contra una empresa gigante porque te van a dar en la torre pues no Allá en Estados Unidos y en Japón, si ustedes comprueban que es de ustedes el personaje, claro. es que están perdidos los demás, porque allá sí hay los derechos de autor, sí, de unas claro. demandas gigantescas. Aquí en México también, pero como nadie se defiende porque no quieren pelear hasta las últimas consecuencias... O no hay la cultura. Exacto. Entonces, yo recomiendo, primero, si vas a sacar tu revista rápidamente, o tu, lo que tú vayas a sacar, sí regístralo ante derechos de autor, ante el indautor. Si vas a ir ante el INTI, es como marca. O sea, como marca puede ser ropa, juguete, producto. Pero si es como revista, tienes que ir al Indautor. Para que puedan... este O si no, tienes que ir a las dos. Para, re para registrarlo con los dos este eh, rubros. ¿Hay más comentarios? Eh, por ejemplo, digamos. Eh, Superman tiene un, un registro de derechos de autor. Pero también tiene un registro de marca. Ajá. por eso tienen sus playeras sí. y sus y todo eso. Pero para eso sirve la, la diferencia entre inductor y, y en ¿no? Exacto, exacto. Okay. exacto. Nos dice Tonamet, sí, hacer material de Spider-Man para mantenerlo vigente. Tú puedes decirme todas las críticas que quieras. Yo no dibujo, yo escribo y diseño personajes. Pero mantener Spider-Man en el mercado con un material más trabajado. Spider-Man actualmente está muy entrampado en tramas que son callejones sin salida. Sí, depende eh, de la pericia también de los editores y de los escritores. Pero también hay un ojo que ustedes una una cuestión que ustedes tienen que tomar en cuenta. Todo lo todo lo que existe en el medio de entretenimiento tiene ciclos. Hay ciclos de baja y ciclos de alta. Hay veces que los bienes son malos en todo, ¿eh? Uh -huh. En películas, en En, este, en guiones de cómic en series de televisión alguna serie saldrá más, mejor que otra o alguna temporada saldrá mejor que otra sin embargo ¿por qué? porque es un ciclo natural de, eh, ahí sí no, no, no es cuestión solamente de la pericia del, del escritor sino también es de la pericia del medio ambiente y del gusto del público y de muchas cosas porque han de saber que cuando un escritor hace una obra maestra, a lo mejor al público no ah, le claro, gustó. Claro. A lo mejor el público dice, no, pues qué porquería. Cuando en realidad está bien escrita, a lo mejor está bien la trama y todo, pero por cultura del propio público, a lo mejor no le gusta. Simplemente ahorita qué va a pasar, la y todos, ¿no? Eh, ya ahorita el, el mismo público, por esa mala información de lo que hablábamos y por toda esa eh, eh, esa... Eh, ese vicio en los eventos de, por lo menos en México el público ya no está sensibilizado para reconocer las buenas obras en la cuestión del cómic a menos que seas un de veras un ávido lector de cómics uh -huh. ahora tú no puedes basarte nada más en las historias de Spiderman uh -huh. o sea, tienes que haber leído también todo lo, todo lo que generó la industria eh, dorada de la historieta que se vendían millones más que en Estados Unidos O sea, tienes que ver, bueno, por qué se vendían millones, cómo eran las historias. No nada más existe Spider-Man, existen otras historias. Si tú no tienes una visión global, no puedes basar tu crítica en un solo tema y en un solo escritor o en, en qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? Además, debemos recordar que como lectores y receptores debemos aprender a distinguir que a veces hay bajas y a veces hay altas. Es muy importante. No todo va a estar en una sola línea. En toda la vida de todas nuestras estructuras sociales, políticas, culturales, de todo... Siempre hay una baja y siempre uh -huh. hay una alta El chiste, la diferencia de poder ser feliz en esta vida Es que cuando estás en la baja También la disfrutas Eso pasa en cualquier ámbito, también Exacto. con los cantantes, dicen, lo, lo, a lo mejor lo fácil es llegar, lo difícil es mantener. Sí, porque ¿no? por ejemplo, tú puedes ir a ver una película que no te gustó, y está la diferencia en que salgas echando pestes, que porque qué gastaste mi dinero, porque gasté mi dinero... La que vimos... Nada ¿Sí? no, más la... la... la que, que dimos, vas la de Terminator 4, Terminator está cual? excelente, está y increíble. por la mala mala fama que le dieron los, los, los fricks... fricks. O fricks este a que nadie un, le, fracaso, le que, un fracaso Hicieron que, que fracasara la empresa Que, lo, que la produjo no, y, y es y, una excelente película o sea, En secuencia y en trama En cómic y en todo Tú debes tener capacidad de saber Que hay veces que hay cosas un poco más hay Mejor hechas Otras más, más este cuidadas Otras menos cuidadas Otras simplemente a lo mejor el escritor Le dio diarrea y uh -huh. expresó eso ahí O sea, en todos lados Si tú sacas tu cómic como lo piensas sacar a lo mejor vas a recibir críticas de que no les gustó a nadie, como ahorita, por ejemplo, te decimos que no dibujas, ¿sí? Ahora, diseñar implica saber dibujar también. Uh -huh. Y diseñar una cosa es tener, mejor decir, tener la idea para que alguien lo diseñe. Exacto. Es un, ser, ver, ser es? creativo. O sea, creativo, exactamente. Oye, bueno, yo de lo que he visto de lo último que han sacado de Spider-Man, incluso este Civil War, Ajá. este... Yo yo veo la los cómics antiguos de Spider-Man uh -huh. y efectivamente eran lo que ahorita se consideraría algo ñoño, ¿no? Uh -huh. Y ahorita este lo que han sacado como que lo justamente los fans que crecieron con eso ñoño que probablemente dicen, "Ah, como ya es muy ñoño, vamos a hacerlo más este más elaborado, más intelectual." Y pues eso es lo que se ve, ¿no? En Spider-Man, así como que un sufrimiento del Spider-Man muy acá, este... No sé, como muy adulto. Y yo creo que precisamente esas son las historias que menciona Tonalman, uh -huh. que, que son callejones sin salida. Que, este... Y que precisamente ya los fans crecieron y por querer ver algo más adulto, lo echaron a perder. Exacto. Sí, por ejemplo... Vámonos a al Ñoño. Las películas las, las dos, pel las dos películas primeras películas ah, ¿no? del de Hombre Araña uh -huh. son la historia original de del de Hombre Araña del cómic. Uh -huh. No tiene nada de Ñoño en cuestión de cómo la cómo lo manejaron la nueva la con la nueva tecnología con el nuevo la adaptación. Uh -huh. Uh -huh. Entonces este, pero es la misma historia. Lo que pasa es que la forma en como se dibujaba antes, la forma se ve muy muy primitiva, es que lo Ñoño está en la mente. Uh -huh. No está en en las cosas ¿Nori? en sí uh -huh. es una condición de ser y de cultura de cómo cada quien esté en su interior dice Judith no Nori no aceptes propuestas indecorosas hola <risa> <risa> <risa> <Orale. Orale, risa> pero aquí vamos bueno. a dar nosotros el visto bueno así que no te preocupes Nori a ver si lo quieres conquistar si es por el estómago güey dice David Moy amigos jabones ahí tan Sí. Yeah. ¿Quién, ¿Quién le picó a Alex? Ah, canijo, ya se pusieron a destaparlo. No, no, que vaya a derechos humanos, que no lo piquen, luego le va a gustar. Saludos a todos, los cabrones desde Guadalajara. Hola Mike, ¿cómo estás? Saludos a todos por allá. El cara de peluche. <risa> dice dice Patti. Hicieron un nuevo evento que hacían una página de cómic por día, por todo noviembre. Es una adaptación del de escritores. Uh -huh. Sí, sí es lo que te digo, que de alguna manera es un ejercicio, pero en realidad le están mal informando a las personas porque ya en la práctica, en la vida real, si hay que entregar una revista mensual, pues tienes que. Pues sí. O semanal. Uf. Sí. Dice dice el cómic jamás morirá. Exacto. Exacto. Dice Ricardo. Si necesitan ayuda en el diseño gráfico sería un gusto apoyarlos. Claro, sí paso la prueba. Ay, <risa> claro, sí. No, pues la, de hecho parte del proyecto que tenemos a futuro es de pues contactar a toda la gente que quiera realmente, este, literalmente ir a, ver, a buscar el vellocino de oro. Necesitamos uh -huh. argonautas, no necesitamos personas que lloren o que se o que se cansen tan rápidamente. Necesitamos argonautas para encontrar el bellocino de oro porque si no pues este desaparecen del mapa y con toda la habilidad hay genios sí. que se han terminado terminado y han desaparecido y aunque eh, de hecho hay una hay, hay una parodia que hacen unos fans de que Kabum desde que está siempre está Kabum Kabum Kabum Kabum, Kabum claro, y, claro, claro, y están la todas la la la las <risas> todas las demás personas que han que han vivido del medio Ajá. aparentemente y van desapareciendo, y Kabum siempre sigue, sigue, sí, sigue, y sigue, sigue caminando, sigue. dice Garjul, Susi, llama al señor Raúl para que haga la limpieza, <risa> <risa> oigan, ¿eh? qué buen personaje, sí <risa> no que la otra, <risa> <risa> oigan, subí al Facebook las ligas de los videos de la presentación de Kabum en el Karma Fest por si los quieren ver. Ah, ok. Gracias. Lo vamos a gracias ver. Garjulín. Muchas gracias, ay garjulín. <risa> Oye, oye garjulín. gracias por el color del del lápiz que hice del dinosaurio. Ya los puse en mi blog de bombilla y ¿eh? para que lo cheques. Cuando iba pasando por su refrigerador estaba maldiciendo, merzo, me estaba las... Qué color tan feo, no? ay, ay, no. Me voy a tener que poner aunque no quieran <risa> Y para No nada. Saludos desde Puebla. <risa> Saludos, Saludos. Dos, Salud. y, Dice Alex, mm, esa me opinión de los ciclos sí estuvo interesante. Es que, ah, pues qué bueno porque este... Oye, Perdón. Ah, hay un buen de comentarios. Sí, no, por le, qué? fíjate, yo le quiero agradecer a Tonameld porque este es el único que no, no está de acuerdo con, con nosotros pero está en el messenger y está platicando y ¿Sí? expresa ¿Está platicando bien lo que lo que no, él piensa pero aparte ¿eh? es la forma de debatir sí pero aparte no, no. Lo y no le, está de anónimo y lo que le estamos diciendo lo que le estamos diciendo no es por amolarlo ni para agredirlo es porque le tenemos que decir lo que es este cómo decirte lo que es lo que es, es para poder. picarle la cresta y de alguna manera le puede picar la cresta para negativa o le puede pegar la cresta para algo positivo. Esperemos que sea positivo, porque el chiste de esto es que todos nos beneficiemos con la industria, que crezca. Es como y... le dijiste una vez a Víctor Guisa. Víctor Guisa no dibuja. Le dijiste, bueno, en aquella época, no sé uh -huh. ahora qué esté haciendo, pero me acuerdo que él quería fuerzas, estar en, en el medio. Uh -huh. Y tú le dijiste, bueno, no dibujas, no escribes, no nada. La, y te voy a decir cómo cuesta en el medio pone un, una tienda de cómics y este y la puso no si yo te doy todos los contactos te digo cómo manejar no hay muchas maneras de estar en el medio hay muchas maneras aún del dibujo de arte ¿Sí? puedes estar hasta de color si se dan cuenta en Monterrey se han vuelto coloristas sí. porque no dibujan o sea si dibujan no aguantan ¿No? Sí. en aquí hay mucha gente que se ha dedicado a colorista por presión no porque no puedan dibujar uh -huh. o sea hay muchos que son excelentes dibujantes pero por la cuestión de que no hay manos se han vuelto coloristas sí. y eso también es otra otra cuestión fíjate que en Monterrey nada más hay un dibujante que, o sea que maquila para Estados Unidos y es este Giovanni Barberi ah sí que trabaja para lo que es Liga de la Justicia y tancrese sí. no pero ajá. nada más es uno de todos ajá. ajá pero también hace hace cosas este continuas sí. ¿no? qué más comentarios allá Dice Marta Bueno cabunes, si así se escribe Muchas gracias, sí me ayudaron mucho Si había escuchado eso del sobre Pero la verdad no me lo creía Si quieres Puedes leer nuestro blog Es http Dos puntos diagonal diagonal Melkin con K Ahí hay un link del lado derecho Donde hay un tintero Si le picas a ese tintero Hay unos tips de Kaboom, ahí está parte de la, del del consejo del sobre uh -huh. y nos dice, bueno me despido, los escucho el jueves. Okay, Muchas gracias, okay. saludos, saludos. saludos. saludos. Buenas noches a todos, adiós. Nos escuchamos el jueves en el jueves esotérico. Esotérico, como dice Charlie segundo. Uh -huh. Nos dice Silver King. ¡Chin! Sí, no encuentro la edición de Wizard donde aparece el comentario de Karmatron, pero la busco con karma y les mando los datos para que lo vean. ¡Ay, por favor! Ah, es eso eso sí, sí nos serviría muchísimo bastante. para nuestro nuestro currículum. Oigan, en Karma 4 subí un dibujo de aniversario de Karma. Ojalá y lo puedan ver y me dan su opinión. No soy profesional como ustedes, pero lo hice con mucho esmero y dedicación. Ah, muchas gracias. gracias! ¡Ah, también los invitamos a que hagan fanart! De los personajes de crónicas cuadradas para, para, crónicas. para subirlo a crónicas recuerden http dos puntos diagonal diagonal <risa> kabum punto mx diagonal crónicas con cada dos y acuérdense que cabum se escribe k de kilo a guión medio b de bueno w, m de mamá leo nos dice Eh, cuando los veía en las convenciones Siempre llevaba mis dibujos para que los vieran Pero la verdad, ya viéndolos ahí dibujando Nunca se los mostré Pero ah. me gustaría que los vieran ¿Quién dice? Silver King Ay, Ay. No, tú muéstranos tus dibujos sí. No tengan te miedo Miren, en esto de los dibujos lo importante No importa Y aunque reciban críticas Negativas pero constructivas este, Nosotros es, precisamente Damos clases gratis a la gente para poder decirles la verdad porque si cobráramos les diríamos no dibujas padrísimo para ¿no? No de su vida. Sí, para... y es preferible eso porque mucha gente cree que va a ser dibujante y no pero si si llevaba sus dibujos pues los veíamos y les decíamos y y de verdad lo hacemos porque los estimamos y porque preferimos que que tengan una un buen desempeño ¿no? es para... una orientación vocacional exacto nos dice Patti que ella se pone en contacto para lo de la universidad Ah, okay. ah sí, muchas ¿Sí nos gracias. puedes dejar también tus datos, por favor. tu ya teléfono le tus datos también. Ah, okay, gracias. Gracias. Y nos dice, ándale, saludos a todos, Cuídense, bye, Bye, bye. bye. bye. Saludos. Y nos dice Juli, ah, bueno, si te gustan las enchiladas dulces rojas, son muy buenas haciéndolas mm. con un rico sazón para ti, Nori. <risa> o puedo prepararte lo que guste. Judith. <risa> <Bye. risa> Magic <risa> <risa> si que Oye, no... se han dado cuenta que cada vez que llega mensajes así, Magi no se va, se va. De aquí, <risa> <risa> oye, oye, también sabes que Luisito ya no, uh, está mucho en la computadora. Eh, sí. Antes hotline. teníamos o desayunábamos Se quedaba la sobremesa sí, no. Ahora, cómprenme eso Nos vamos a <risa> el... sí. ahí El hotline ahí No, y empezó con Lalo ya se está quitando el player a mí ah, ah, sí. Sí. Ah, sí, no. Y al ratito ah, le va a quitar la a comida a los perritos sí. ah, Como Tona que lo agarra botana ¿no? No, sí. no. Nos dice Toto Y nos dice Esto sí pásenlo porque quiero saber qué opinan Ahorita ando metido en una discusión Con un tipo que es el ex, -ex editor De Blitman Que tomó al personaje de un amigo Y después de la modificación la hace pasar por personaje de él Usando el mismo nombre Casi misma figura Solo que según siendo la versión adolescente Pero pff, vean cómo lo vean Sigue siendo un robo de personaje Digamos que el tipo es como... El Andrés Manuel López Quién sabe quién <risas> el de Tiene popularidad, tiene dinero y por eso creo que puede hacer y robar lo que se le antoje Pero lo pueden demandar Y sí, la la comprueban Y la neta no sé Se me hace buena onda Todavía si el autor original está de acuerdo Y se le hace un reconocimiento al autor Entonces no hay problema Pero tanto el autor original como el que los apoyan Están en desacuerdo con el cuate este Pero el que sigue en su actitud De personaje lo, ah, Perdón, pero él sigue en su actitud o sea. Este, no nada más por crearlo, nada más inventarle el nombre Tiene que tener una... Cuando menos tienes que tener en mente una psicología un O un, un concepto Para poder crearlo Hay veces que también te salen personajes de la nada A veces y puedes crearle todo un universo Pero pero no, por lo regular Tiene que tener una base, ¿no? Una base sólida claro. Es una chica súper poderosa Además le el peinado Ay, Tal cual, me bueno, nos mandó aquí doctor. Gracias, ya tenemos nuevo enemigo Sí, sí, sí. Nos dice Hola, buenas noches Y si la persona que hace a Perdón, y si la persona que hace a Escribe cómics Ese es otro talento La fila está considerada como la feria del libro más grande de América Latina He ido dos veces Es monstruosa, si la comparamos con la Comic Con Es más o menos el 80% De la sala de exhibiciones Yo he ido dos veces sin mis respetos La vez pasada los comiqueros levantaron la ampula Y llegaron a las salas de conferencias Creo que eso es bueno para el cómic mexicano. Sí, es bueno, pero pues están dando una Depende. opinión porque precisamente no están todas las opiniones sobre el cómic mexicano. Uh -huh. Este, y ahí nada más van van el grupito de amigos que se ayudan entre sí y este y pues dan un, una opinión y el público pues tiene también este nada más una parte de la de la verdad, ¿no? Entonces yo pienso que debe haber debe ser abierto como la Comic Con a todo. Luego nos dice Capuchino, de todos los años que he estado escuchándolos todos los que lo que ustedes dicen me encanta y me fascina. También sus pleitos cuando le mueven el tapete a su enemigo. Ya me han aceptado en sus asesorías y aunque he ido solo tres veces en estos dos años y medio, he creído ir para enseñarles lo poco que he hecho, pero solo espero el momento en el que se desocupen para ir. Les digo todo esto porque por todo lo que me comentan, me estoy perdiendo muchas cosas. Aunque me muera de hambre yo sé que me quiero dedicar en esto. A propósito, subieron sus videos en youtube y los que ustedes mencionan para poder verlos. Los de. Los de. ¿Qué vamos de a... Ah, no, es que estamos en eso. Precisamente ahí vamos a subir y a ventanear a mucha gente porque son, son, es historia de cabum. De hecho <risa> ahí en, en, en la parte de Calari, este, vamos a, a poner una reseña de de muchas cosas y también sobre la historia de la historieta como memoria histórica de parte de nosotros y sí, este y ahí vamos a ir subiendo los videos solo que necesitamos algunos videos pasarlos a dvd necesitamos conseguir a alguien que nos y que también lo, los limpie un poquito porque algunos están rayados sí, entonces este es que los tengo en vhs entonces y otros son, y otros bien, en vhs también pero sí, si saben de alguien de alguien que, que tenga posibilidad pues de hacer la hacer la el... y, dice, y dice Lalito Ya les dije que ya tenemos aquí los pases les he sí. dicho miles de veces. ¿Qué más? Oye, ya los tenemos aquí, ya son las Vamos, ya, que nos hay... sí, ya nos pasamos. nos dice Maru, quiero mi foto de Giber, Bobby bordados por Sí, te, te la mando Ay, ahorita. Hombre, Maru, ¿Desde cuándo? Sí, te la mando ahorita, Nori ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo hacen feliz? Maru. Maru para. Maru. Te la mando, no te preocupes. Ya, ¿Cómo o sea, te hacen sufrir, Maru? Por cierto, han sido chuleadas las, las ah, los cuadros, ¿verdad? Sí, ¿eh? ah, sí. Mucha gente. De hecho, también pienso que podría ser un producto muy bueno para sí. que lo o sea, no ¿no? comercialicen. ¿Qué sí. más? Y nos dice Maru, Uy, es enorme. ¡Hermoso! Y nos dice Toto. Oye Oscar, le estoy comentando a mi amigo la información que comentaste. Le dije que te mandara una nota para ver si lo puedes orientar en este asunto. ok hecho, también sería con Charlie, ¿no? Con Charlie, también abogado. Nos dice Marco Antonio. Saludos desde Guadalajara. Los mejores deseos para que logren todos sus sueños y sus metas. Espero que las chivas sean campeonas. <risa> <risa> Espero que la oportunidad de trabajar con ustedes hasta dos días. No te olvides de mí. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Sal que sí! ¡Llevamos récord hecho ganados! <risa> nos dice Uri, que está muy caliente esto, dice, Órale, bueno ya me voy se cuidan chido programa de hoy y por los consejos sobre cómo proteger nuestros personajes de las ratas que andan por ahí, Ciao. chao chao. hasta su donor y ¿Crees que me a decir algo Bien. dice Majerita, oigan hay varios documentales en Youtube sobre un proyecto que tiene Estados Unidos en Alaska, se trata de unas antenas que lanzan rayos a la atmósfera y se dice estos documentales Que con eso los gringos están provocando los desastres naturales sí. y los terremotos que hay. ¿Es ah, cierto sí. esto? Te contestamos el jueves. Sí, es correcto, ja. Y ¿Sí? luego dice Maru, sí, me hacen sufrir. <risa> Nos dice... No te dejes, ¿Amén? Maru. Sí, yo tengo material del payo, calimán, chanoc, fantomas, ahí la solitaria, material que me gustó de cómic mexicano. Ah, qué bueno, qué bueno. Oigan, por cierto, antes de irnos, les, reco les recuerdo que el 13 de marzo viene la segunda Karma Fest en Cuautitlán Iscali. Así que los esperamos ahí a partir de las 10 de la mañana. Uh -huh. Y pues ya nosotros ya nos tenemos que retirar. ¿Hay todavía más? Mucho. Nos dice Selene, por fin Orlando y yo terminamos nuestra tira cómica. Fue hecha solo por diversión, pero no nos querían mal unos regaños. Quisiera que lo revisaran. HTTPT nos dejó el link. Uy, tiene un error que olvidé corregir. Aquí está. Gus, yuju por fin pude. Ok, ok. ¿Quién es la No, Selene, ok. Dice Gus, yuju por fin pude. Saludos a todos de nuevo. Por fin los escucho de nuevo después de un largo rato... Ah, ay, saludos, Gus Se ve muy... Conmigo no cuenten, me aparte ni quiero a los cabunes. <risa> me cánese mal... Vas a ver ¿dónde va? Va, va, va. ¿Qui que te ¿Quién vamos? es ese? ¿Quién eh, es ese? ¿Quién es ese? ese, es ese ¿sí? ¿Quién vive allá en, el, en, en Guadalajara? Ah, hay uno de esos... Y que nunca nos quitan sí, allá. Hija, sí, sí, grado, sí. No, la verdad... Ese cuate... Y algún padre... Los únicos ay, que me eh, cángen son sus papás. Y a nosotros... Y a nosotros... Saludos a tus papis. Ahí sí, papiás. <risa> ya me pasé al lado oscuro de la fuerza Conmigo no cuenten Y luego dice O también puede O, tam, o también ser conductor de televisión Que se dedica a hacer proselitismo Para la ciencia ficción, fantasía y cómic Qué buena onda, no pasaron los saludines, Van a ver Claro que sí, sí, claro que pasamos? sí. Lo que pasa es que te fuiste mm. a comer algo Porque no nos ah, escuchaste No nos escuchaste, te fuiste y nos dejaste hablando aquí solos ¿eh? Como loquitos Sí, aquí hablable mm. uno y ya sí. y Nos dice Maru Yo encantado, estoy trabajando en unicornio ah, ¿qué ¡Órale! la condenada Maru Nos dice por acá Eric En una de esas curuoseando por la red Estaba checando una página que me gustó mucho Ida en torno un sueño de un señor que pues en su sueño estaba en una fiesta de año nuevo en la casa de un amigo. De pronto en la fiesta, no escribas, de pronto en la fiesta, ahí donde está para mí, es que escribió. De pronto en la fiesta escuché unas canciones que le llamaron la atención mucho. La fiesta era para celebrar el año nuevo de 1985 y las canciones que sonaban por más que buscaba en su recuerdo no daba con las cantantes pero sabía que... Pues, Él se saca de onda, pues no conocía nada de lo que cantaban Preguntó por el disco y le contesta que era el penúltimo que sacaron Y que estaba por salir otro más Él no entendía, pues John Lennon había sido asesinado en 1980 ¿Cómo pudo ser posible eso? En un momento de distracción toma la cinta y la guarda La fiesta siguió y despertó al fin Pasó el tiempo y olvidó el sueño Pero algo curioso pasó días después cuando estaba por ir al trabajo Coincide, coincide con la ropa que usó en el sueño Y resulta que en su chamarra Otra vez escribió Ya me movió esto Sí, eh, coincide con la ropa que usó en el sueño, resulta que su chamarra encuentra la cinta, se espantó tanto que no fue al trabajo Es un esfuerzo enorme para recordar el sueño y lo trata de escribir hasta donde su memoria lo deja Y también una descripción de las canciones, eh, esta es esta sorpresa que decide dar a conocer al mundo en su blog Y aquí pone el blog, este es un fake de ser Paul McCartney, escuchó este material hecho por un fan con esta historia Y le comenta que efectivamente dos canciones de este disco ficticio Tienen la esencia que él quería en los años ochentas Para The Beatles Por lo que es bien visto por los fans Como el disco que David, de los Beatles que nunca existió Un pequeño ejemplo sobre lo genial Que puede ser un poco creativo uh -huh. sí pues son Es que los fans pueden hacer sí. Varias cosas pero Está la conexión ¿eh? exacto Nos dice este por ejemplo De Anger Y que onda con las figuras de Karma Ah, pues estamos en esas. <risa> es, que, es, que hay varias, es que hay varios proyectillos, pero ahorita o sea, se están cocinando. Co ¿no? Y pues ahí les vamos a ir informando. Hago nos dice saludos a todos en la cabina, seguimos escuchándolos. Nos hola. dice. Ah, hola, gracias. Hola. Hola, nos dice Ricardo. Hola. Hasta el jueves, cuídense. Wow. Nos dice. Bye, Ricardo. Nos ¿crees? escuchamos? Sí, vamos. Bye. Nos vemos. bye. Nos dice Toto, creo que ya te la mandó Oscar Para tomar acciones lo más rápido posible Eh, Benfan Es su cuenta de debilidad, no sé si puede mantenerme Informado okay. Y nos dice por acá, Silver King Ahorita tengo una duda muy grande ¿Por qué siempre el lado trae la gorra de Spiderman? Y es la misma, lo más padre es que no se gasta ¿Dónde la compraste? Porque yo uso gorra y casi siempre me duran un mes Y se descoloran Es que no se baña el <risa> A ver, Lelita, dile quién te la dio, cómo, cómo la guardas. Pues una, una gorra mágica. Esta gorra fue un regalo de guacho. Me la regaló porque la suya que tenía también la, la perdió. No <risa> es la única porque está hecha a mano directamente. Es un artesano. De cuero, pero, ¿no? De cuero. Pero, ¿cómo Entonces, le haces para conservarla? ¿O sea que está sin cuero <risa> eh, Pero pues ah, como más verle porque Ya está muy maltratada pero, ¿no? pero, pero también la usas nada más en convenciones, ¿En convenciones? Sí, sí, porque sí. Esa es la es la que la Se, que me la, se la, la han querido Comprar, bueno, y aparte ya es súper Conocida, es un personaje con su gorra Sí, de ya Sí, sí cierto, ¿eh? ya ¿Sí? personaje ¿Sí? Sí. No, y aparte este la cuida bien Porque nada más la usa en las convenciones O en los eventos donde nos presentamos Entonces, este pero aún así Pues sí, ya está pasando ¿Cuántos años tiene? ¿Eh? Uy, ¿qué será la 99? ¿Cómo dicen? ¿El 98? ¿98, 99? Sí ¿eh? ¿12 años? No, ¿12 años? ¿97? Porque ya en la mesiva le llevó sí. Sí. sí De hecho en los videos vamos a ver dónde está <risa> Y luego nos dice Jago Mándenle un saludo a mi esposa Ana y a mi pequeña Ella se llama Angelet. ¡Ay, saludos! Hola, muchos Ay, saludos a Y Angelet, muchos saludos desde Cabón Estudio para todos allá Y este, pues que la pasen muy bien Nos dice Frutilupis de Kellogg, De igual manera espero me puedan confirmar O sugerir que podemos hacer para la Semana Cultural Espero poder verlos en Cuautitlán Ojalá, Luz Sí, no sí, a claro. ir para ir allá Porque la verdad queremos ir a León Nos dice Garhul, Sí, ya los vi, Bomi, me alegró que te gustaran ah, okay. Nos dice ah. Majerita Contéstale, Sí, gracias, Garzón Majerita, muy bien, cuídense mucho, Cabunes Gracias, gracias Lupis, Nos, nos vemos yeah. Maru nos dice <risa> no voy a poder ir el, ir el 13. Uh, ah Maru, no, maru. La la uh, es que Maru ya no ya no, no nos quiere. Ya ya no. Sí ya no ya porque pasamos que no, de moda. Le, que no le invitamos tan les dice. Sí, sí, ah sí, sí cierto tenemos que poner de acuerdo. Sí los iba a hacer no. Ah ¿Sí? no. Maru, no, nos vamos a poner de acuerdo por teléfono para sí. eso Tiene bueno, que poner una fecha, ¿no? Sí, bueno, pero el teléfono. Huecho tiene que hacer los tamales sí. hasta el como 2075, más o menos. Nunca el muñeco? Y nos dice eh, Severmoy, escuché, gracias, yo paso los saludos, chiquilines. Un mega saludo, gracias por todo, chiquuelos, saludos a todos. Pronto me comunicaré con ustedes Ay, cuídate mucho, qué gusto escucharte muy Perfecto, que luego te estamos ahí Viendo en las fotos, ahí andas de coscolino Con muchas chavas <risa> pobrecillo eh Nos dice por acá Maru, wow, hay que escribir La historia de esa gorra sí, sí. ¿De cuál? de va el de cabún <risa> Nosotros hacemos gorra Y él hace, él tiene gorra Y nos dice por último Gus Que tengan buenas noches, espero verlos pronto Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Ay, nos escuchamos el jueves, chicos! Muchas gracias por habernos escuchado Y por hacer que no comamos Hasta las 2 <risa> de la noche <risa> Y pues, nos vamos a despedir precisamente Hablando de esto, de las generaciones Y de todo el rollo Existencial de esto La número 5, Lalito Es el tema de Star Trek Generaciones Para todos ustedes Y que nos vemos el martes Esperan eh, el jueves En el jueves esotérico para hablar de fantasmas, ovnis y todo esto que les, les, les gusta a la gente y a mí también porque, pues... y todo lo que está sucediendo ahorita en el planeta es así bien. que no se lo pierdan, jueves esotérico nos escuchamos a partir de las 9 de la noche después de Tulandia no, y... Luis, perdón esto nos conviene, perdón que te interrumpí dice el Moy. un gran saludote carmen su jugo gratis para todos <ríe> Yo estoy en Guadalajara ¡Maldito! allá? Ni modo Condenado Condenado Condenado Si nosotros Se va a caer mal La maldición eso que no conoces A No, Lo bueno es que Me ha agarrado Confianza con ¿No? Oye entonces ya se Sí Está bien en la cadena conste conste, conste este muy, que ya es que está, hay muchos testigos eh nos vamos a lanzar a Guadalajara y no nos vas a tener que invitar Ajá. nos pregunta Hago nos gustaría que el Carmafest estuviera en la feria de los Tabasqueños ¿qué se puede hacer? ah pues mira, si quieres contacta dale mi, mi, mi mail si quieres la verdad estaría increíble que se llevaran el Carmafest para allá y ya te diría yo ¿Qué es, que necesitaríamos para hacer que en realidad no se no se necesita ¿No? mucho Nada más, este... Pues yo le digo... Yo le sí, le, el... le decimos ahí, necesitamos treinta mil millones de personas <risa> euros. De ahí, ah. de euros... Ah, claro. No, no, no, simplemente es poder juntar un grupo de le... que vayan los lectores y también personas que no son lectoras para poder dar conferencias y partir el pastel y todo eso. Sí, ya, ya, ya, si quieres yo te digo qué es lo que necesitamos, realmente no es no es gran cosa, nada más este, darnos... Un hotel cinco estrellas a todos. Ah, a sí. Alucinado. Sí, sí, sí. No, contáctame y ya nos ponemos de acuerdo. Gusto, todo lo de gusto. Sí. Sí. Sería pan de <risa> Tabasco. ¿eh? Una dice ¿no de agua. Nos dice el Tavo. <risa> Hace el jueves Cabunes acababa de entrar y yo estaba llorando. Ah. No. Nos ¿Para dice Pablo. Claro que los quiero, me van a extrañar. No sabes qué trauma. Tengo una comida familiar. No puedo faltar, los voy a extrañar. Y le pongo, como karma cumple todos los años. Sí. <risa> <risa> ¡Como hay un dios! Sí, okay. Mira, ¿Qué que se su en Se fue a, la, a comer y todo, sí. fue ahí y ahora no va a ir. Nosotros nos nosotros no. estábamos muriendo, sí. no, Ay, Ay, de hambre, yo, Ay, y, un y, Maru, ahí, sí, y no, y de repente estamos en la conferencia y la veo pero moviendo sí, el bigote. Sí. Adiós, <risa> ni yo ya después de repente ni los vi. Ay. No, la idea de ir a Tepazotlán es que que disfruten del lugar también. Oye, yo vi las fotos de este de cómo se llama este, ay, se me fue el perrito. ah, de Samuel, de Samuel, de Sami este con el dibujo, este quedó que está ahí, sí, sí, sí, el nombre de su esposo! No, no, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Nos Uy, dice Lucia Amargo. Dice, dice, bueno chicos y chicas, me retiro, los volveré a escuchar. Saludos, chao. Saludos, bye, bye. Nos dice eh, Cybermoy. <risa> Vénganse, Guadalajara 2010. Ah, sí, dale. sería genial. ¿eh? Sería Oye, genial. de veras, muy eh, sí me gustaría llevarlo para allá. Si quieres, nos contactamos para ver si se puede hacer allá. Sí. ¿No? Dice Maru, donde ya les dije. Karma ya los cumplió y ahí estuvo al pie del cañón no me hagan champás este en fue de Carlos II lástima Maru porque ese día iba a ser la tamaliza no bueno. lo que pasa es que como <risa> pasta, le iba a llevar un dibujo de Washington de no pero aparte como esta como esta es una tercera dimensión y estamos en la cuarta hora es la el festejo en la cuarta dimensión que no ha funcionado ah. o sea, apenas va a ser pues, pues, entonces y la carmafan Por excelencia, no, sí, va no, va a estar. No, no va a estar. No, no va a estar. No, no ¡Un abrazo, Maru! Ay, Dios, no, nos tu tu no No, no y okay. va a apoyar, No ¡Disfruta No está, hay un Zacatecas. No Ah, ah, okay. Okay. y luego nos dice otra vez el moy que no tiene nada que hacer <risa> ustedes dicen lo organizamos pero no invitamos a nadie solo hacemos carne en su jugo para los cabones y la familia Tapia <risa> <¿Sí>? <risa> es, que, se oscuro, por eso es que mira ya con los cabones somos un buen ¿eh? sí llenamos sí. una calma, ¿eh? Sí. <risa> y luego nos dice Albert King buenas noches cabones nos vamos el jueves y durante todo el programa me aventé un dibujo de Sasek Ay, y ahorita lo voy a terminando como el que hizo Oscar de la cara de SASEC ¡Órale, Ay, para luego verlo! Para que lo suba al fanat sí, del carmacuate. Exacto. Y dice Maru, ¡ay, qué malosos son! Pero no voy. Ya, ah. y, ya, ya se reveló Maru. Vamos no. a ver, Alex! <risa> <risa> Yo no fui, Maru. Condenado, mi chico. Y nos dice, ¿qué? ¿no? <risa> Así dragón. Hola, cabunes nada más para recordarles que en México come mucho. No, no es cierto. Para <risa> no, no no, no, recordarles no, no, no. que el podcast del programa está en Comic Corp. ¡Saludos! Ah, gracias. gracias. En Comic Corp están subiendo los... Todos los, los programas de Javadun. Exacto. Y pues ya le pasé la sonrisa, perdón. La, la, los mails a Jago para lo de los tabasqueños. Dice, buenas noches y grabando dragón y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos despedimos con generaciones de Star Trek y nos vemos en el jueves. Bye. Gracias. Propáguenla. <risa> Saludos a todos. cuántica Buenas noches. Expandiendo. Auténtica Media Radio presentó a Kabum Estudio una explosión de la imaginación por espacial Susy Romero con el oficial de ingeniería Eduardo Mendoza oficiales de comunicaciones Ángel Zabaido González, Mauricio José, Fernando Sosa y aquí Sala de teletransportación a 10 comando estelar, Martín Cervantes, estación espacial, Enter Caboum Price, Cabum Studio, una explosión de la imaginación.